Show, the ballet on the burning stage, the documentary scene upon the fractured screen, the dreadful poem scrawled upon the grump of page. There's a policeman with an honest soul, the scene whose head is on the pole, and grunts as he fills his pride bowl with a feeling of a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 At last, the 1998 show The situation, tragedy Grand office, slick with soap Cliffhangers with no hope The water gallery, the flooded gallery There's a girl who was good for not child Is desperate for her father's love Leaves the hand beneath the glove Is what she needs to hold Though she doubts her husband's morality She decides that she is money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 A few crossed line, the comedy divine The bulging eyes of puppets, strolling by this dream <laughs> There's smells and chills and girls gone Sing songs and surprises, there's something here for everyone Reserve your seat today, there's mischiefs and malign Si un bacio yo la música de fondo no se me siente pero yo que a ver eh, también es verdad que, que joder sin no un pifies, esto esto no lle esto no llega anedonia y, y, y resulta que sí que sí que aye que sí que ya anedonia estamos esta esta noche eh, haciendo anedonia eh, aquí nada menos que la anedonia convencerable como todos los irmanes, bueno entonces no porque por ejemplo la semana pasada no tuve Eh, la semana pasada no un la anterior sí, la anterior tampoco tuve o sea, un puto miserable tampoco, a ver aquí lo normal y es mantener una coherencia, joder ¿eh? mira, yo re recomiendo por siempre y hoy recomiendo otra vez un programa ¿eh? de Radio Cuca ¿eh? que se llama La Hora del Reposo La Hora del Reposo, empecé a emitirse, eh, no sé, qué sería un año después de, de mí ¿eh? de, de Anedonia pero lleva casi tantas ediciones como en ¿eh? Si no lleva más ¿por qué? Por, pues, pues por unas cosas muy sencillas ¿eh? yo que sé, pues hubo un tiempo ¿eh? en, en, en todos estos años que, que llevamos con la con la Edonia pues hubo un tiempo eh, en el que marché a a vivir para Collanza pues mientras estuve en Collanza ¿eh? 250 kilómetros de aquí pues no fui a Nedonia, ¿eh? eh Hubo un tiempo también en el que marché a, a vivir para Cangas. En el tiempo que tuve en Cangas, a 100 kilómetros de aquí, tampoco oficia en Adonia. Entonces, claro, oye, pues esos son ediciones que van restando. El Raposo ¿eh? marchó una vez para la India. Coño, seguía haciendo el programa de la India. ¿Eh? El Raposo marchó para Tailandia. Y coño, seguía haciendo el programa de Tailandia. Claro, o esa es la básica diferencia entre lo que lleva ahora del Raposo y el mío. Bueno, no sé si lleva, así que los programas no empecen nada, pero bueno, oye. Es ¿eh? o ella, pero eh, básica diferencia no sé, pero esa si es la razón por la que, llevando menos tiempo, ¿eh? Eh, lleva casi tantos programas o más que yo. Pues claro, y lo que hay. Bueno, la música de fondo llegó como una mala pasada como no podía ser de otra manera y que en silencio cuando la subí. Cuando la subí estaba en silencio. Vale, bueno, esta es como también últimamente bien siendo bastante habitual. Eh, tengo compañía, cosa rara, yo que normalmente estoy solo. Buenas noches, Morrayero. ¿qué tal? Muy bien, buenas, buenas noches. Aquí el cantado de estar una vez más como Pero, vuelve, vuelve a decirlo para que yo reculo aquí un poquillo. Pues buenas noches, eh, aquí otra semana más. Encantado de estar contigo, acompañado en ti en este programa que llevas haciendo muchos años. Vale, la cosa, la cosa, la cosa bien, ya está, ya está Bueno, esta noche además eh, yo no sabía si, si el monjeiro mínimo iba, iba a poder venir. ¿eh? o bueno si iba a llegar antes o más tarde o tal al final bueno llegué yo tarde que no las llaves eh, y entonces bueno pues eh, tuve la fortuna de que llegamos prácticamente a la vez prácticamente al, al tiempo eh, y voy a explicaros el el porqué no no llevaba las no tenía las llaves de la de la radio porque está muy relacionado con el tema del que del que vamos a hablar esta noche pues eh, resulta que esta semana ¿eh? también por por motivos de trabajo quien iba a decir lo de mí que siempre tuve trabajos de mierda, que que ¿qué coño va a salir un viaje ni que bueno, Pues resulta que otra vez tuve que ir a tuve que ir a madrid ¿eh? a madrid esa ciudad que bueno pues pese a que yo no ni encuentro ningún tipo de atractivo pues allí fansen muchas cosas fansen muchas cosas y entonces bueno tuve que ir a Madrid no penséis que ah mira pues qué guay el ande que sea por vicio no porque oye en viaje en Madrid pueden muchas cosas que si museos que si espectáculos que si historias igual porque yo las veces que fui fui un día para llegar allí tarde con el tiempo justo para ir a dormir y al día siguiente levantarme, hacer lo que tenía que hacer del trabajo y, y en cuanto acabado con el trabajo rápidamente a volver a coger el tren para ir para acá O sea que, pues, no sé que no sé si tiene algún tipo de atractivo el fecho de estar ¿eh? más tiempo allí yo no ni lo no, ni lo veo no tengo tiempo no, en estas ocasiones bueno y si tuviera la posibilidad de ir con tiempo si tuviera tiempo anda, de andar digo de gastarlo bien en Madrid anda que no hay cosas que ¿qué? que poder hacer cuando cuando uno tiene tiempo y sitios son los que ir si si te apetece bueno por pues la cuestión ya que claro pues, como tenía que decir con con esos precios Digo, bueno, pues voy a viajar ¿eh? lo más ligero posible. ¿Para que voy a andar llevando 40.000 cosas? ¿eh? Después hay que andar cargándoles, de que si del tren para pa donde el hotel, que si del hotel para para el sitio de trabajar, que si del sitio de trabajar otra vez al tren, cargando con todo. Entonces, es, bueno, pues una de las cosas que yo tengo que pesa mucho y el millaveru. Claro, yo en el millaveru llevo las llaves de, de casa. ¿eh? Eh, llevo también las llaves de, de la cochera donde guardo la bicicleta Llevo también las llaves de, de los candados con los que eh, ato la bicicleta Cuando tengo que de dejarla todo un árbol, una farola Llevo también eh, las llaves de, de casa de, de la mi abuela Por si acaso tienen falta de, oye, pues, de lo que sea pues, pues poder entrar eh, Tengo también una copia de las llaves de casa de, de la mi mamá que bueno pues no suelda ser el caso de que faga falta pero bueno pues ponte tú que faga falta y tal tengo también unas llaves de la cochera de la mía má, porque oye cuando voy vela pues igual llevo la bicicleta y para no dejarla en la calle pues si os meia no se robo en la cochera O sea que tengo una abundancia importante de, de llaves y peso en un huevo ...llave o sea, de candado de bici también. A ver, por supuesto, por supuesto, sí, sí, naturalmente. Además, dos ha faltado una. ¿No ¿eh? Es que además hay que ser precavido. ...hombre, A ver, ¿sí, sí, no? Como para dejarlo por allá todo un árbol o no y unas llaves contundentes, además, ¿eh? Es eso de que hay que hay que temer siempre que a robar, además eso que decimos siempre tú y yo de que y más gente que la paranoia es un exceso de prudencia. Efectivamente. Y hay que tener un exceso de prudencia cuando Es la posición más importante que tienes En mi caso posiblemente sí Posiblemente la bicicleta es el, el elemento más importante Entonces bueno, pues entre una cosa y otra Lógicamente mi llavero bueno, pues tiene un volumen considerable Hombre, Cuando ando, cuando estoy peruvio Normalmente quito un pongo tres Tengo tengo les, todas las llaves En, en cuanto a el llaveros Tengo mosquetones de esos para pa, pa enganchar ese engancharles... ...que no me fa falta... ...aunque al final, para mí me va a llevarles todos encima... ...porque... ¿eh? ...pero bueno, hay unas que... ...que pese a que también tienen mosquetón... ...nunca desengancho... Eh, ...que son las de, de aquí, las de, de la radio, Radio Cuca... ...esos van siempre... ...van siempre a enganchar es a, a las de casa... ...que son los que nunca de hecho... ...porque esos, lógicamente fa me falta... ...por poder entrar en casa... ¿eh? ...y entonces esos tengo las siempre enganchados ...porque... De un día allá hay, 10 hay años que, que llegué para acá y no tenía llaves ¿eh? precisamente porque estaban en, en otro llavero diferente que en un collera, bueno pues volvíme yo un poquillín más eh, prudente en exceso con el tema de las de llaves y entonces dije yo las llaves de la radio van siempre conmigo nunca se sabe cuándo puede ir uno cuando puede tener que ir uno a la cuca y es verdad nunca no se sabe bueno pero dije yo a ver la cuca tan no viejo. lógicamente en Madrid no van a hacer me falta las llaves de la cuca y joder, pues empecé a quitar todas las llaves posibles porque quería dejar lo más ligero posible y entonces quiteles ¿eh? y claro, pues, quiteles cuando vine no me acordé de cogerles otra vez y por ese motivo todo este rollo eh para decir que... ...que hoy llegué a la radio... ...a la vez que morrayero... ...porque yo debía llegar primero... ...pero ah, llegué y no tenía llaves... ...así que tuve que dar la vuelta... cogerles ...les llaves de... ...les llaves de la cuca... ...y volver a subir... ...o sea, o sea que hay un motivo más... para para que yo... para que yo dejar todavía más... ...más manía... ...más inquina... ...a la ciudad de Madrid... ...que no me... ...para de hacer... ...cosas malas eh, ...yo tengo ya Madrid... una manía especial desde que ya era pequeño, ¿eh? Sí, voy a los la primera vez que que pise Madrid lo lo que me pasó tendría yo que ocho añinos una una cosa así na, no más y bueno pues iba yo con la con la familia de viaje para pa contra Castellón y bueno hicimos noche en en Madrid no era como ahora que Eh, que haya y la de mi madre y faes el, el viaje del tirón. Bueno, faes el viaje del tirón al que presta, eh, presta conducir, un quemador de esos. A mí que no me gusta yo para tirar porque sí, tú he hecho, hecho recién tú, la madre. Eh. Yo más de dos horas seguidas un no conduzo. No, pero ir la Madrid engaña, engaña porque llega un coche en que te gusta conducir, el problema que tienes es que todos la, la, los tres cuartos de hora finales o, o casi una hora, aunque aunque no haya tráfico desde que pasas casi Guadarrama y demás, toda esa parte final es una locura. Te cansa como si hubieras conducido seis horas. O sea, Uf. es decir, no haces la parada pensando bueno voy bien y después ya no vas a parar cuando estás llegando. Eso pues, eh, no al final, eh. final es matador. Sí. Está, eso, eso pasa. Yo experimentélo en Barcelona. para entrar a Barcelona. Llega un momento en el que ya no llegue de Astúvait, no paro que me queda poco. Ya que si esto te tiene pues, o sea, eso es. Me ya en, un, en una especie de escalestris de autovías que imposible parar. No, y además no apetece, es que ves el, la, lo que hay alrededor y no te apetece Se parar. Sí, no llava, o sea, no para el Tenía que ser que estés durmiendo literalmente o algo por el estilo. Ahí está. Pues bueno, yo aquella vez el caso llegue paramos en el propio Madrid, ¿eh? Para dormir ahí en una pensión. Y, ...y casualmente ahí era una pensión que estaba... ...bueno, prácticamente enfrente de... ...de la Moncloa... ...el Palacio de la Moncloa... Eh, ...y dejamos el... ...el, el coche, pues llevamos en, en el coche de un familiar... ...con todo el equipaje en el maletero... ...cuando nos levantamos por la mañana... ...el maletero estaba abierto y no había ningún equipaje... ¿eh? ...y todo eso delante de los guardias que custodiaban el palacio... ...entonces, bueno, pues puede ser... ...que yo tenga un cierto tramo infantil... ...con la ciudad de Madrid... ...no sé, a lo mejor viene un poquillín de ahí... ¿Había algo de valor para para ti en ese equipaje? Pues mira, sí, recuerdes? Una, una cosa muy importante... ...yo estaba, yo os digo, no sé qué edad tenía... ...seis, ocho años, no lo sé... ...yo estaba aprendiendo a, a nadar... ...estaba ¿eh? aprendiendo a nadar... ...y eh, todavía no sabía... ...así que yo usaba... Eh, esto que llamaban no sé si ahora sigue existiendo, y hay mucho que no veo nada de eso. llamémelo una, ¿no? una una acuérdome que ya era de color rosa ¿eh? y era, era como una gran pelota de, de Forrest ¿eh? que, que, con una especie de cinturón, agarraba esa, ponía esta en la, en la espalda, agarraba con el cinturón, y bueno, pues así no tundías porque aquello flotaba. Entonces, en, oye, no sabiendo nadar. pero, pero no un dives para el fondo tampoco. Y eso me que fue, eh, fue lo que más me dolió que me llevaren porque pese que después, eh, esto que dicen los lo, los autoayudistas y los neoliberales que les dificultades son una oportunidad que es una puta mentira que había que partiros la cara eso viene de eso es pero eso viene de China eso, eso es sí. esa, eso es desde China sí fueron los que dijeron que la, de las crisis vienen las grandes oportunidades eso ah. es un proverbio chino de los chinos de antes o de los chinos no, de la no, no yo creo que es chino a lo mejor es chino burgués yo creo que es igual la época del Kuomintang porque la época ya cuando la época de Mao y tal ya esa frase ya existía yo creo que igual es de la época primera burguesa Su suena, suena extremadamente burgués sí, sí, lo sea. más que llegó el tema de crisis sí, yo creo que es de la época del Kuomintang ya te digo no recuerdo antes si era Exactamente igual no era con la paga crisis, pero era eso, ¿no? Con una De cada tal que viene siempre una oportunidad que, bueno. Me dio una cosa muy guapa de pensar, ¿no? Volver más pensar ante una situación chunga, que bueno, que pues, vas a poder sacar algo bueno. Pero joder, también hay que tener claro que la situación chunga y una situación chunga. A ver, que oye, sí, sí. O, ojalá y saques algo bueno, pero bueno, joder. Oye, y hay cosas que no sacas nada. Bueno, yo tengo un recuerdo, como esto que cuentas tú de esto que te robaron para ayudarte a nadar. Eh, pues un recuerdo de yo creo que iba desde el no sé no sé en el año porque la edad no va a poder llegar al cual pero yo creo que pues sería el segundo año quizá que iba a lo que es ahora educación infantil no algo así uh -huh. yo creo que es lo que era Párvulos sí. y que mi padre me había traído un, un tren ¿eh? de varios vagones cinco vagones o no recuerdo recuerdo había, había uno que era de como de si fuera de en plan cerrar lechera no uh -huh. y recuerdo que tenía como cinco vagones o por ahí y yo me decía que Eh, mi madre me dijo que no lo llevara al colegio, pero yo por supuesto, como me gustó tanto ese tren, lo fui a llevar no, al colegio. obvio Y estaba en el patio del colegio, que era resulta que tenía un muro así bastante cutre, estos colegios sin bastante mal estado que había antes, eh, y fuera pues había un muro bastante cutre y un agujero esto de ladrillo, y yo dije, de esto que claro, ves los agujeros de ladrillo y dices, tienes un tren, y dices, joder, es el, túnel para, para, es el túnel perfecto para meter el tren. empecé a meter el tren empujando un vagón, otro vagón, como iban todos enganchados, yo empecé a empujar y digo, bueno, queda con el último, y al tirar de último de repente, nada, no salió ninguno más. Yo era muy pequeño, entonces, me pasó por algo entonces que, claro, eh, yo era bastante hostil al, a, a los compañeros, en, yo desde, desde, desde cuando era pequeño era bastante hostil en general, a, a llamar la sociedad si hace falta, entonces, no se me ocurrió tampoco decirle a nadie, que me echase una mano, yo también bueno, era el más pequeño de la clase y tal, y a la profesora por supuesto ni ni en broma, porque además sobre todo porque tenía yo tenía convencimiento de decir si esto, un día la profesora si luego se ha ido a la profesora, aparentemente luego encima me castigue por haber traído un tren, no. o sabe Dios qué y en casa tampoco lo podía decir para que fueran a rescatarlo después, porque claro como no podía llevarlo, o sea y es decir, esas cosas no se te va, es decir eh, yo ahí, si saqué algo a partir de ahí, no saqué nada bueno, de, de ahí absolutamente nada, como mucho no lleva otro tren, pero como nunca tuvo otro tren, no saqué nada bueno, o sea, la verdad es un que conocimiento no. estúpido Hombre, yo saqué una cosa buena de cuando me robaron la la probulla que llegué cuando llegué al sitio aquel no era Castellón era exactamente un pueblín que se llamaba Peñíscola Ajá. pues pues cuando estuve en Peñíscola no me quedó otro que aprender a nadar sin en sin burbuja porque yo quería nadar joder quería meterme al agua entonces bueno pues aprendí a nadar gracias a que me la robaron algo y algo eh, en, en Peñíscola es donde habían encarcelado a un papa no el sí al papa Luna creo al papa Luna al ...que me llevaron a... ...había un, una excursión turística... ...para conocer el, el castillo del Papaluna... ...y me que fue... verdad tampoco te piensas que me de gran cosa... ¿eh? ...te digo que yo era muy pequeñín... No, ¿Y recuerdas... ...haber tenido alguna... de ...haber si había alguna, algo que se asemejara a espíritus... ...alguna cosa por el ¿En estilo? El, no? ¿En el castillo? La verdad que no, eh... No, que te has cantado o algo... O algo. ¿Ah, sí? No lo sé, no, es que algo había oído una vez De, ah. de algo de leyendas de estas estúpidas O bueno, o estúpidas, ah, pues. o, o a lo mejor no son estúpidas Pero bueno Pues no lo sé, no lo es sé, no lo es lo sé la, la verdad no A ver, también hace muchos años Si hubo si, si había algún tipo de presencia Fantasmal, hombre, lo primero Que con ciento de, de turistas Que habíamos por ahí callejando Que te des un sí mal acuerdo No creo yo que los fantasmas tuvieran mucha ganas de salir Todo lo contrario, marcharía Era esconderse por algún día más tranquilo Pero bueno, oye no sé de todas maneras eh, y siguiendo con el tema prestóme mucho que vinies esta noche porque bueno aquí es donde bueno, sentís el eh, el monrellero mínimo que parece una persona normal y cabal y tal pero pero el morrayero tuvo haciendo una cosa que, que yo pienso que es yo por ejemplo si hiciera, si hiciera lo mismo posiblemente agarraría una enfermedad mental mucho más grave de, de, de, de cualquier cosa que tengo ahora y que no sé hasta qué punto me impediría me impediría relacionarme socialmente eh, que, y que consiste básicamente en vivir en Madrid uh -huh. y, y, yo yo que ese sitio de verdad no sí sé. sí bueno viví ahí eso una el, el, el, el año pasado y bueno sí que viene bastante bien para ver algunas cosas de con la dinámica hasta cómo funciona así una gran ciudad cuando estás en el día a día y, y cosas que percibes sobre todo cuando andas encima pues eso vas con llámale con un poco esa mentalidad así de analizar cosas un poco que vas viendo y sí que es verdad que, que te da para hacer un estudio sociológico pero bastante bastante interesante lo primero a mí pues te me preguntarte, a ver a mí Yo en general cuando cuento esta, esta manía que, que, tengo a, que tengo a Madrid... ...normalmente la gente dice... Ah, ...eso no es aserado, no lleva tanto... ...viene una ciudad dentro que cabe guapa... ...yo claro, cuando me dicen eso... Digo, ...yo una ciudad guapa... ...dios mío... O sea, ...yo, las acuerdancias que tengo de Madrid también... ...son de, por ejemplo, de alguna vez... ...tener que... ...no, no de ir a Madrid... ...pero en aquellos tiempos en que fueras a donde fueras... ...y si vas de Madrid para abajo... ...no te queda otro que atravesar Madrid... y eh, recuerdo una, una una vez que bueno pues que perdimos en este combalaciones y tal y atravesamos varias zonas de Madrid y yo veía cómo se alternaban eh, eh, uno tras otro lo mejor un barrio de de, de, de rascacielos otro de de chalés, otro de adosados otros de pures chaboles o sea y, y estaba todo junto allí que tú decías ¿Algo a dar un paseo Y, y, y, y, y topo, topo esto, cosa que en otras grandes ciudades que también tuve y que yo tengo ninguna manía, yo que sé, tuve en Barcelona. Bueno, en Barcelona pasé un sitio mucho más dentro de lo que lleva una gran ciudad, que a mí no me gustan las grandes ciudades, pero bueno, dentro de eso pasé un sitio bastante más razonable que Madrid. Tuve en Bilbao, bueno, pues Bilbao. Lo que tenía de la que yo lo conocí y que de lunes a viernes no se podía respirar. Pero bueno, yo como fui de puente, estaba festivo, pues parecimos una ciudad muy bien, ¿no? Podría estar por ella. Pero, pero Madrid. Y tú conoces muchas ciudades, morrayeros. Mm. Entonces tú tienes. Con qué sí, comparar. la verdad que la experiencia de vivir sí que es verdad que es, es muy diferente. ¿eh? Yo, por ejemplo, debe, yo sé que hay cosas que si vives. Eh, para algunas cosas a lo mejor Barcelona luego no le veo ir a la Zaga eh, algunas cosas las supuestamente tenga, tenga mejor pero yo, eh, algunas cosas igual no le va a la Zaga más allá de del tema del tema que pueda tener el mejor quizá porque es pues, que es más más cosmopolita real no porque Madrid parece vale si sí, va a gente de todo el mundo pero yo le veo como que lo que habita allí es más es menos no es un poco como Barcelona no lo que está Lo veo organizado un poco de otra manera. Madrid sí que lo veo, bueno, que está en una ciudad... Lo que esto que se conoce ahora tanto de la gentrificación mm. ¿eh? que se produce, pues bueno, eso, en las ciudades pues importantes, ya sea Londres, París, mismamente aquí en España, por eso Barcelona, Bilbao seguramente esté sufriendo un proceso parecido, Valencia, con esto que vimos de lo del tema del Cabañal, mismamente también, ¿no?, cuando toda esta polémica que hubo. O yo no sé si el caso de Burgos y Gamonal sería similar, aunque sea de una ciudad de tamaño pequeño, ¿no?, pero esto de... Eh, los espacios que a lo mejor antiguamente para muchos parecían marginales o residuales, eh, con el auge que ha tenido Madrid, porque al final pues es realmente el, el, el polo que atrae casi todo el, casi todo el el, llámole el subempleo que existe en en toda en la parte interior de Peninsulana, entonces casi todo el mundo va a Madrid o al estadio, se está, se forman muchas ciudades a los alrededores. solo hay que pensar que, por ejemplo, pues te pones a mirar estas ciudades como Móstoles, Getafe, Leganés y demás, son mayores por ejemplo, todas ellas que Oviedo con, con diferencia, ¿no? Y, eran, y son ciudades que yo creo que cuando las veíamos de, de críos eran, bueno, pues pequeña ciudad que no, no creo que fuera ni el tamaño del Mieres o del Angreo, ¿no? Son, es decir, está rodeada de eh, ciudades enormes, entidad muy bien comunicados por el cent, para el centro, porque Madrid es una ciudad que tiene fama de muy, de muy buen transporte pero que en realidad es muy bueno quizá en frecuencias y tal, pero por ejemplo pues está muy bien organizado porque está pensado nada más que ir de, como de fuera adentro no uh -huh. es decir, luego las eh, si quieres ir por ejemplo a un barrio de la parte central a otro barrio de la parte central ...salvo que tengas la suerte que es justo las líneas de metro... ...combinan perfectamente, que en pocos casos pasa... ...pues tienes que hacer muchísimos transbordos... ...para distancias muy cercanas... Eh, ...que es una, una ciudad que está organizada seguramente... ...pues de un modo así muy radial... ...el tema del, del transporte, ¿no?... Que tampoco les, ...y que tampoco importa porque no piensan... al final ...un poco ni siquiera en los, en los ciudadanos... ...piensan realmente en toda la gente de fuera... ...que en Madrid eh, es probablemente las ciudades... ...de las ciudades del mundo con más turismo seguramente... ...con ¿Eh? turismo... De, de, de, de, de, ...de turismo, sí, de una cantidad de turistas brutal... ...que luego después muchos de ellos van... ...van por ejemplo también a... ...a, a Toledo, a Segovia... ...y por ejemplo eso cuando estuve en Segovia pues... ...era todos los días llegar pues... Era a primera hora, 8 o 9 de la mañana, o incluso antes de las 8 de la mañana, llegaban. Pues cosa te hablo de 50 hacían autobuses de todo de asiáticos, que era llegaban allí, subían hasta el, el acueducto, subían hasta la catedral, pasaban hasta el alcázar, volvían a autobús, habían estado tres horas y marchaban. Y así debían hacer en Toledo, es decir, en todos los lugares ver, así. De, antes era el centro. Ajá. Eh, en, es más, en Toledo recuerdo, de, pues, una hay un museo que solo tiene un cuadro del Greco, vale, que, que cobran como 10 euros o 12 euros. ...por solo ver un cuadro... ...y hay unas colas... ...que por supuesto... ...méndoles son asiáticos... ...pero que no te puedes ni imaginar... ...que parece que es la final... ...de la Champions... ...o sea... Eh, ...es decir... Mariz atrae muchísimo... ...porque encima hay gente... ...que luego va a ver... ...todo de esto de alrededor... ...y que a Madrid pues sobre todo luego va a los mismos puntos de siempre... no ...pues sí que te van al... pon pues que te vayan al Museo del Prado... ...que te vayan a, a actuaciones culturales... ...y por ejemplo Madrid te está teniendo un boom cultural espectacular... ...antiguamente Barcelona hasta hace 30 años, 20 años... ...siempre se consideraba muy a la vanguardia... ...en tema de cultura respecto a Madrid... ...Madrid no, Madrid está estaba iba muy por detrás... ...y resulta que Madrid ahora tiene la comida de está por todos lados... ...porque organiza de todo en gran parte por eso... no ...por eso de traer gente de fuera... ...que curiosamente lo que está logrando es que... ...gran parte del centro de Madrid... que todavía quedaban barrios en los que hayan quedado pues gente mayor, había quedado pues barrios así, pues vivienda bastante barata, porque eran edificios viejos, que no era así tampoco atractivo, y como algunos hasta tenían valor histórico, pues se conservaban, ¿eh? pero ahora eso está desapareciendo, ¿eh? y se están tirando casas, y yo creo que de pronto eh, no tardaremos muchos años, que 10 diez, quince años empezarán empezaron a tirar hasta barrios enteros cerca del centro, ¿eh? por esta gentrificación que produce que. Pues esta especulación de alquiler con esta historia de las plataformas tipo Airbnb de, de alquilar al que, que te compras un piso, aunque cuesta un pastón, lo acabas alquilando como si fueras un negocio hotelero. Metes ahí a 10 personas en un espacio reducido, además les cobras 60, 80, 100 euros a cada uno. Y es decir, es, es una auténtica salvajada de lo que está pasando en, en Madrid desde hace pocos años eh, para acá. Y una cosa que, que bien muy a, está muy relacionada con todo esto que estás, que estás contando A mí, dame la sensación de que todos esos bueno, supuestos atractivos que pueda tener Madrid, bueno, pues el, el, el equipamiento cultural que pueda tener, que si museos, que si espectáculos, que si estas cosas, eh, no sé si tú tuviste allí, tienes esa sensación. Pero a mí, dámela, ¿eh? eh y dios me la también dando allí. De que es promovida. No, y que lleva ah. que precisamente por los turistas, que no por los madrileños. Sí, es, es, es lo que yo creo también. O sea, igual que en la época de movida madrileña había esto de que se decía en la canción de podéis tener movida, sí. movida por el ayuntamiento, que era la verdad, ¿vale? Lo que pasa es que aquello era para los ciudadanos, quizá para tontarlos y que se tragaran todo lo que se tragaba con el tema de la transición, ahora es una cosa distinta, es una promoción precisamente para, para el consumidor, es decir, porque en aquella época esta gente que venía cuando época el franquismo tenías que meterla en una en una en un modo de vida más consumista que ellos no conocían porque realmente los 60-70 aquí el, el consumismo era, bueno, uh -huh. vale, cuatro, cuatro chorradas que te podías comprar aparte de lo de, que tenías por necesidad es decir, un poco meter la cultura consumista para el joven, aunque fueran el ocio más una generación con muchísimos jóvenes, ¿ahora qué pasa? pues El tema cultural siempre se movió mucho en relación con la juventud. La ju juventud hay muy poca, por lo que hablábamos un poco la pirámide poblacional. Además, bastante son de inmigrantes que realmente no tiene mucho no, Ay, no eh, eh, no, no tiene, y no tienen arraigo tampoco en Madrid y están mal vistos en Madrid. O sea, sabe lo que sabes no ese asunto. Tal es decir, realmente es muy complicado que surja algo así. y cuando, si surge algo, pues el, el sistema lo coge muy rápido, recupera muy rápido, hay que pensar en muchas estructuras que salieron en torno a esto el patio de maravillas, antes de Podemos y de tal, que había ahí de pues compañías de teatro, a eso, a grupos de actores, a grupos de cantantes, de músicos, que de, de artistas supuestamente súper críticos, súper radicales, que luego realmente lo que consigo es, se integrados en un sistema que además, ¿eh? esa supuesta radicalidad vende mucho, y vienen muchos turistas, aparte del turista chino, japonés, o el oh, turista bueno, así mayor el alemán que oh, viene mucho al Prado, pues que viene turista hipster, bien, eso es, también, turista bien, es, pero te va también los turistas hipsters de todos lados para estas para estos espectáculos que te organizan ahora, pues a lo mejor en tabacalera, eh, en lugares así, uh -huh. que, que además ya al principio pues muchos de ellos pues eran gratis, o era por un precio ridículo, luego después acabó siendo, acababa más viendo que es un negocio y la gente de Madrid no puede acceder a, a la cultura, eso es una, una, no, una es realidad buscar. bastante grande. Más además de eso, yo lo que vi, yo bueno, tuve... Estuve agospeado esta vez eh, en un sitio que bueno, supuestamente lleva una calle relativamente importante, pero ye, ya me pasara otra vez que también tuviera por la zona de la Gran Vía y tal, que también supuestamente es una calle importante, pero ya que en cuanto pasas a la calle paralela, al cuento este con lo, con lo que llegue no sé, a mí... recordame a lo mejor a lo que ya era obvio ni siquiera porque yo siempre fue una ciudad bastante relativamente vieja pero a lo mejor de algunas partes del eso son los 80 sí 90, sí, ¿no? sí, cosa, sí sí una cosa así sí sí efectivamente sí, si tú tiras del ahora ahora no, sí sí además no yo, yo pensaba me, me acuerdo también una vez hace dos tres años que Por hacer una gran vía que voy poco, cuando eso no, para, bueno, para arriba, suelo subir poco gran vía y tal, pero sí que una vez que cogí una, un hostal, una pensión en la calle casi paralela tal, y sí, la calle, me parece que la siguiente calle ya tenía pinta, como decía, esto no, no parece aquí, parece una ciudad más, más decadente, y si ya te metías más atrás ya era, eso estaba completamente muerto, es decir, degradado. es de agradao, es que, ese... sí, eso es, es que, no, es que Madrid es lo que tiene, Madrid, tiene un centro al que tiene una graduación importante yo creo que va mejorar visualmente porque con esto del con esto del sí, bueno, la, la especulación la, está, está saliendo la, con la fachada yo por ejemplo sí. en la calle que yo estaba la fachada eso es impecable joder sí. pero mismamente desde la donde yo estaba hago un una habitación que daba para atrás la ventana y una, la vista y era eh, metida a o sea un, un, un calellón allí detalle no de porquería, bueno, y que de fecho también me pareció una ciudad bastante, no sé, bastante puerca, porque eso sería verdad que yo estaba en un sitio que sí. dentro, lo que cabe, bueno, pues, podías decir eso, un pasapalle, bastante limpio, claro, bastante limpio, la parte, de la fachada. No, ¿qué ojo, Barcelona también es una ciudad muy sucia. ¿eh? Sí, no, no, Barcelona, me temió. Pues, no, no. Barcelona, yo la última vez que estuve, parecía que estaba en Nápoles. ...la verdad que sí, no, no, Barcelona lleve muy puerca, muy puerca también... ...bueno, en general, a ver, también es cierto que... ...que no llega aquí por, por tirar unos flores... ...pero me cago en la mar, yo por lo menos... Eh, ...de la mayoría de veces que ofrece... De, ...de lo que llega a la cordillera para abajo... ...empieza a meter miedo, cuanto más abajo va, más, más miedo mete, eh... ...no sé, o bueno, o cuanto más pales te vayas... ...porque las ciudades del Mediterráneo en general... yo es la que por ejemplo una que conozco bastante que, que fui a menudo alicante alicante me mete en miedo sí, sea, almería yo por, mira, por ejemplo eso almería no la conozco Creo que pero, solo algo gerona que la veo un aspecto así que puede pasar por una ciudad más más podemos decir de esta de esta fachada vale sí, pero eh. pero y quizás porque está casi al lado de Francia pero vamos pero sí que es verdad que el si sí, decías oh, yo algunas que no conozco pero es verdad que las que tengo conocidas sí Bar Barcelona vi bastante gocha además eh, llamóme la atención precisamente de, oh, Barcelona tan oh, tan cosmopolita tan guay tan no sé qué y bueno <risa> como que no se toman mucho la molestia la Rambla sí la Rambla estaba eh, oh, precioso todo aquello pero lo único pasaba un poquillo No tanto como en Madrid, porque, bueno, Barcelona a mí sé que me parece una ciudad que dentro de lo que cabe, sobre todo la gran diferencia, es que llegue caminable. Madrid parece una ciudad que no llegue caminable. Barcelona es enorme, pero si tienes tiempo y gana, pues moverte de un, de un barrio a otro tal. Hombre, Madrid es que, es que cuenta, es pero... Es que Madrid, yo creo, Barcelona yo creo que, claro, es que ahora el problema de ciudades es como, como tiene esto del... que acabaron acogiendo tantas tanto que antes eran eh, ciudades y ahora son barrios no, claro. eso fue lo que pasó por ejemplo es que pero es que claro es que Barcelona a lo mejor lo que era la ciudad de toda la vida, que claro, aquí dices que a la hora de andar, a la hora de andar, lo que no te vas a ir esa, esa llobregat, o sea vas a ir, dices pero si sí, cuando dices muerte Barcelona, si es que Barcelona igual era una ciudad que realmente lo que era todo el núcleo urbano igual era un millón de habitantes. Es decir, los otros no sé. millones los habrán ido englobando con Sabadell, con todo esto, con todas estas ciudades satélites que se convirtieron en el Prat mismamente, todo esto, ¿no? Mm. que Madrid, por ejemplo, Eh, ...no, es que Madrid es una ciudad ya mucho más grande... ...o sea, ahora evidentemente encima... ...tiene todas esas ciudades alrededor, pero... ...pero claro, pero una, también se ve que Madrid sales de ahí... ...y luego ya todo el resto todo alrededor ya está vacío... ...es decir, son sí, y luego, y luego en más no ...yo vi una cosa... En, ...en Barcelona... ...más o menos... ...todas las zonas, ¿no?... ...no quieren no iguales en cuanto al nivel socioeconómico... ...ni mucho menos... ...pero la... Eh, ...como si diciéramos... ...la diferencia... no ...parecía por lo menos a la vista... Tan, tan tremenda, y es decir, tú salías calillando de cualquier sitio de Barcelona y a otro, y bueno, pues no atravesabes ahí un barrio del Primio por ejemplo, cosa que en Madrid dame la sensación de que no puedes ir de una punta a otra esperando más o menos al contrate de un ambiente relativamente similar sino que puedes pasar de los extremos a los más extremos de una manera tremenda más luego pasa otra cosa yo cuando estuve en, en Barcelona las veces que estuve en Barcelona nadie se sorprendió de que yo fuera acalillando los sitios yo, bueno, un plano o preguntaba y tal les le a los sitios en Madrid, la gente de Madrid tiene como terror cuando dices que vas a a caminar sí, sí. sobre esto yo te voy contar que, que estuve haciendo un programa ahí en Madrid en Radio ELA Uh -huh. eh, ...y una vez que... ...bueno, la radio estaba cerca de... ...por la zona de, de Lavapiés... Eh, ...una calle que se llama Rodas... ...me parece que se llama la calle... Eh, ...subiendo al mercado de San Fernando... ...una cuesta que hay... sube exigía es una calle de izquierda... ...y que de una vez... ...en la zona... Eh, ...con una chavala que conocía de tal... ...del tema de la radio... Y resulta que para ir... Yo no sé por qué me dio por bajarme a una estación de que yo cuando no tenía que ir a currar, pues... Si iba para la centro, bajaba la que me apetecía y luego me ponía a andar. Y luego me bajé a una estación que se llama Ibiza, yo creo que era que era un trozo bastante más para arriba del Retiro. Y yo bajé pues desde Ibiza hasta encontrar el Retiro, que además por ahí nunca había ido. Es decir, yo me ponía callejero de, bueno, yo voy a andar por aquí, a donde se vaya, y por lógica, se saca su cabrera para un lado. Eh, cielos, alguien llega. Y entonces yo llegaba... Eh, buenas noches, eh, Está haciendo ahora mismo entrada en el estudio de, de Radio Cuca Nuestro nuestro amigo, el, el, el Fío de la Agobio sí, <ríe> Oye, el Fío de la Agobio, o el todos los años, no sé No sé, carro micro, hombre A ver, y, y, fa, y Fala Perel, a ver Hola, buenas, ¿qué tal? A ver, pues... Más nada, otro, vengo a ver. en, vi en visitar Relámpago, nada más, ¿eh? A ver, ¿cómo? Eh, que vengo en Visita ¿Qué? Relámpago ¿Cómo oye eso? Pero, no, no. Este, a, a ver, bueno no se puede este hombre no. viene no, <risa> no y viene con viene con, con una especie de chubasquero como si estuviéramos pero, aquí pero yo flipante, eh, en marzo ¿ver? no pero acaba de hacer un, una exeveración que no no entiendo nunca se fue a que ye, no se puede no pues obviamente no se puede ¿Tú qué crees? que ya es normal ¿Eh? ¿A, a ti parece normal Venir a un programa Mira, de había, radio había, Entrar, había, marchar Había entrado, me asomé al cristal y no me visteis no, Y ya, y, cool. y di la vuelta Y digo yo no Es que es que si entro No, sales. <risa> no me van a dejar salir claro, y digo, yo, va, pero bueno, sería muy mala persona Haber, haber entrado, haberme, haberlos visto Haberme hecho el tonto hmm. y, que, y marchar Hostia, sí, Y sí, eh, no, me, no me sentía bien Entonces la, la yo, verdad yo, que bueno, voy sí. a entrar Además, y saludar por lo menos el, Él lo, lo intuyó, yo creo. ¿eh? Hombre, yo, El, sí, yo creo eh. que hubiese tenido problemas. Pues sí. Además, bueno, en eso, todo eso que cuentas, todo ese proceso de entrar, mirar, tal, y marchar, Jess es mala persona. Pero entrar, mirar, entrar al estudio, agarrar un micro y pretender marchar, eso ya, ya es abominable. <risa> o sea, eh, o sea, o alguien que en todos estos años no marchara de tu programa? Eh, no. no no la verdad que estoy pensando tuve eh, haciendo repaso el otro día no sé con quién contaba sí que hay un caso de una persona que nunca conseguí que falara que eso lleve una también tela eh tuvo una resistencia ¿Sí? tremenda sería? sí sí sí sí tremenda tremenda tremenda nada no, una un, una sentiente que un día vino a vino a conocer esto Y hostia, no fui esa ah, una yo, palabra. Mira, ¿eh? si hubiera sabido que era en precedente, igual igual nunca hubiera hablado yo tampoco. Bueno, bueno Y no, es diferente. Fue, fue pero, ahí no, unos años yo fui Y todo ella se, seguro que se quedó. Se, quedé, se quedó hasta el final, ¿eh? Pero yo, ¿Y estaba tan oscuro como ahora? Sí, bueno, por supuesto. Vamos bueno, bueno, a ver. Incluso más, a <risa> lo mejor. Que, que ahora. Ahora hay, do, ahora hay dos, por, dos a, ordenadores. La linterna yo creo que no. no y, y hay dos ordenadores. Antes ¿eh? habría menos luz. A ver, tengo aquí una. una linterna de ledes que la voy a apagar una linterna que por cierto y una linterna de estas bueno, bueno. una linterna que cayó el suelo pero ya aparecerá y una linterna formato llavero ¿eh? con, con tres o cuatro ledes eh, que precisamente ya que estamos hablando de Madrid compréla en compré la Madrid ¿eh? compréla en Madrid porque en Madrid pasa una cosa que hay que En la estación de tren, no yo creo que no dejarían hacer eso. Eh, y en la estación de tren de Madrid, dejaban a, a un prove, aquella vez, esta vez yo esperaba ver al mismo prove, pero no lo vi, eh, subir al, al vagón, empezar a dejar eh, lo típico que hacen muchas veces la, la gente que, que saca unas perres, dejate la, la linterna por todos los asientos, Soltate el discurso de espero que nunca te veas así... Y tal, no sé qué... ...y bueno, pues intentar vender tal linterna... ...y obviamente comprarla... ...y esta vez, la verdad que si hubiera vendido otra linterna... ...pues comprarla también... ...hombre, quería más que fuera otra cosa... ...básicamente porque la linterna ya tengo... Pero, ...pero hubiera la comprado también... ...pero yo curioso, porque no sé yo... ...si aquí dejarían... en dejar hacer eso... ...y es que bueno, claro, tú como acabas de llegar... ...estamos hablando de Madrid... ...¿Tú Madrid, conoces Madrid en general?... Madrid en general. Yo, eh, yo sí. tengo una manera especial. Bueno, sí. yo tuve hoy una experiencia terrorífica. En Madrid, ah. sí, hace. no sé. dos, no sé, Bueno, no me acuerdo muy bien si fue el año pasado, hace dos o hace tres. Pero el caso es que se me ocurrió ir a la Gran Vía. Mm. Y. La gran vía. Fue como así, como si me hubiera transportado a una película de zombies. Una cosa así, <risa> cuando. Mm, los zombies inundan ahí una avenida sí. y tú te ves así en medio, una, una situación muy sí, ese otro tormentosa cuestión, estamos aprovechando más que como Morrayeru vivió en Madrid ¿eh? sí. pues bueno, estamos aprovechando también para que él dé a la, la subvisión sí, estaba eh, sí, comentando la historia esta de, del día que quedé ahí precisamente en el, cerca de Lavavies para arriba sí. y que estaba Fui desde, desde esta estación de metro, tener que ir hasta el retiro, que además nunca había ido, pero bueno, yo me pongo a caminar por lógica a veces en ese sentido, si sí, llegué bien. Y cuando llegué al retiro, después, eh, me, en vez de rodear el retiro, porque digo, voy a tardar más, digo, voy a meterme por el medio. Luego por el medio era un lío, pero ya no, por el medio, como tiene para ir un lado, para otro, para no, no sabía sé para dónde iba, pero bueno, por lógica lo mismo, tiré y acabé encontrando dónde iba. Y bueno, yo había quedado como, poco había llegado a las 8 y a lo mejor llegué a las 8 y 20. Yo me que iba diciendo, no, es que estoy en tal, pero pero ¿cómo no? Y me dice, ¿pero cómo no cogiste el metro hasta más cerca? <risa> Decía, hasta el propio lavapiés y ya solo tienes que andar 300 metros. Y digo, va, es que no, eh, digo es que en Asturias <risa> las cosas no se hacen así. <risa> <risa> y, exactamente, y exactamente. Entonces, se eh, claro, es decir, acabé llegando como a hay como 20 una hora así, eh, eh, y, y, pero ella, me acuerdo, flipó cuando vi que llegué a esa hora. Porque decía que cómo podía haber llegado esa hora desde ahí. Y yo dije, no, pues es lo que se tarda. Bajé, dije, hombre, y venía un poco rabia, pero también cuesta abajo al final y tal. Mm. Y no lo comprendía y decía, pero, de, eh, y decía, ¿pero dónde bajaste? Y yo de Ibiza, decía, decía, nunca hubiera venido en mi vida desde ahí hasta aquí andando. <risa> Madre Y, y sí, sí, sí, sí, es verdad que no tiene esa tradición de no, caminar. No, no. Camina muy rápido porque como lo que hacen es todo el día están enlazando de un lado para otro. Y sí. eh, andan tramos cortos. Pero, sí, tuve, pero lamentando muy poco. Yo mira, concretamente tuve tres experiencias con el tema ese de, de Calellar por Madrid y de la presión que los se tienen al, al tema del Calellar. Una vez que yo, vez, eh, yo tenía que ir a, a la que hay farmacia, que está está cerca de la, de la Gran Vía precisamente, y, y bajaba en la estación de autobuses en méndez Álvaro. Y ahora bueno, mira el plano de Madrid, me dice, va... O sea, ah, sí, sí. Sí, sí. Y lo que cabe pues ir perfectamente mm. y la persona que me esperaba allí bueno, pues llamó un día y decía mira, cuando vayas tienes que, que agarrar el tren a Tocha, luego el metro no sé qué ¿Hasta dónde tenías que ir desde Méndez Álvaro? A, hasta cerca de la Gran Vía un poco más allá sí. de la Gran Vía Pero ah, lo típico de un calellón de estos es que sale de la Gran Vía que pasa... oh sí, sí. Y no, ese, luego trayecto, me ese trayecto también lo hice yo caminando y me pareció sí. liviano, vamos, claro. porque además eso no, no tiene tampoco gran pérdida. ¿sabes? No, pues la persona esta puso, cuando dice, y no me podré ir calellando, oh madre, calellando, <risa> pero hostia, no creo, como mucho, como mucho... Oye, esta Tocha. Como, como si fuera que te estuviera diciendo, como que fueras a tardar un día a lo mejor sí, en llegar. Que sí, día, o sea, sí. es que además, yo por ejemplo, desde Atocha a, a Gran Vía, claro, evidentemente jamás pensaría ir de otra manera que fuera andando, pero es que Atocha Méndez Álvaro hay menos que de Atocha a Vía O sea, sí. sí que ir de Méndez Álvaro a Gran Vía pues es un pocoñazo si sí, vas cargado y tienes que. No, el único rozo, Porque al final tienes algo cuesta arriba, pero. pero ya era, no, y era Peñazo pero lo que no. hay en sí, porque yo era el de una calle sí. larguísima. Y pues, si es sin nada, larga, o sea, eso es. Sí, y, sin nada, pero, y, y oh, joder, estamos hablando de ir con equipaje además. Por lo menos en mochilas, casa, ¿sí? Sí, sí, yo, yo iba con una maleta y pues, pequeña no era gran cosa tampoco, pero una maleta y va tranquilamente, o sea no. Pues, pues a mí la mujer esto dicho me como mucho, agarro un tren hasta Tocha, donde en vez y luego bueno, si quieres venir de la Atocha, bueno anda, vale. Pero yo joder, <risas> llega a Madrid, dice hostia, a ver. Daría me vergüenza eh. Hombre, igual todavía no sé un día de, o, o que haga unas condiciones así o de o bien de de viento y granizo de, o al sí, revés pues bueno, o, de, o un calor como el que hizo el otro día sí, por aquí de 40 grados casi pues pues bueno todavía puedes estar pero bueno un día normal así tampoco ¿Eh? pues yo de fecha según llegué dicho, me agarraste bien el metro tal a ti se te viene bueno viene viene ¡oh! ¡Brayando! ¿Y cuánto tiempo? Y, joder, no sé, no me acuerdo ya, una hora me que... ¡Ah! Uh -huh. ¡Oh, ¡Una hora! Y, hostia, sí, una hora, no sé. Y luego, eh, esta vez pasóme, pasóme, esta última vez que fui, que estuve allí tal, el, el miércoles, bueno, pues el, el sitio en el que tenía que hacer cosas de trabajo y tal, bueno, pues parecióme también mirar los planos. que tampoco estaba tan, tan yoche de la, de la estación de tren. Entonces, vaya, miré y tal, y no me parecía, la verdad, que fuera difícil. Y además con, con este rollo de que ahora en internet, pues mira a ver el tiempo estimado que te lleva de ir a un sitio, yo, Eso sí, mira lo de que yo no tengo que tener el teléfono un ¿eh? Los que tienen que tener el teléfono como me decía también un, un compañero, sí, pues sí si ahora no hay pérdida, vas mirando el teléfono cuando te digan, ¿no? Y que el mío no, no fue esas cosas, pero bueno, yo, en fin, eso ya aparte. Pero bueno, yo vi lo perfectamente razonable, un recorrido que, yo qué sé, pues 30, 40 minutos podía, podía llevarte desde ahí hasta la estación. Y yo tenía una hora, hasta que salió mi tren, Entonces, es, cuando salíamos, decíame pues, la, la mujer de allí y tal, Digo, voy a matar un taxi. Digo, ah, no podré decir que leyendo. No, ni de coña. Digo, Joder, no sé. ¿me, ¿Va? No, no, menos no, no que, que hasta la estación y mucho. Digo, Joder, para mí pues, me poco. No, no, llena de Dios. Y es que va, bueno, todavía si tuvieras no sé dónde, bueno, tal, pero desde pero aquí que va, ni de coña. Entonces, bueno, pues oye, yo... plaguéme a lo que me decía la, la policía en esta y entonces llamó eh, al taxi monté en el taxi y el taxi tardó que cinco minutos y, y el recorrido del taxi por eso fue gol yo calle y si el taxi tardó cinco minutos yo puedo tardar quince pero pero vamos pero, pero. A partir de más de 20 minutos caminando, deben de considerarlo como una especie de. De, ya de, de una expedición. de algún tipo de, de locura. Eh, ¿de de o... No sé, no sé. De verdad que fue una cosa que. Yo ver, eh, tenía compañeros de trabajo que me sorprendía, porque, La verdad es que sí que tenía una cosa buena al centro. Por ejemplo, si, si te tocaba trabajar, por ejemplo, que entraras. fuera un día que entras a, a, a segunda o tercera hora, que entras a las 10 y cuarto, a las 11. Pues estaba bien porque a esas horas no hay tráfico realmente, es decir, y estaba bien porque estaba un sitio muy... con un patio muy guapo que podías meter el coche, entonces, bueno, había gente que lo llevaba. Claro, cuando a esas horas era normal, porque llevabas enseguida o que veías a las afueras o fuera de Madrid. Pero había gente que venía desde fuera de Madrid y cogía el coche, cuando había metro en la propia puerta, eh... y lo hacían muchos porque había bueno había un par de ellos que me acuerdo que era porque es que decía que tenían que caminar un cuarto de hora hasta coger el tren o el metro para poder llegar allí <risa> y digo o sea por no caminar un cuarto hora, cogía un Dios. coche y se tiraban a lo mejor una hora y media de atascos es decir era un sinsentido total por solo por no caminar y, y sobre el tema de no caminar una vez que que cayó una tormenta muy guapa que estuvo un mogollín de días sin llover y era una tormenta así muy guapa esto que luego huele muy esto a tierra mm. que huele muy bien y tal ¿Eh? Y me dio, digo, voy a subir a, a donde el planetario Que hay una zona Arganzuela, una zona alta Se ve muy mucha parte de Madrid nunca había subido digo digo, paso el planetario, lo iban a cerrar Y tal Y, y soy por ahí, digo, ah, tío, tiene, lo que pasa es que estará lleno De gente caminando, porque hay una zona verde Enorme o guapísima y tal No había nadie, o sea vale. había, había dos yonkis durmiendo en un sitio que estaban mojados Que yo les había pillado totalmente tormenta y había seguido durmiendo <risa> ¿Eh? Estaban todos Calados hasta arriba tu, tu, tu, Seguían durmiendo allí Y absolutamente no topea a nadie un, Igual a dos o tres personas con un perro Y, y nada más Y es una zona extensísima que, que yo que sé, que vamos, que parece toda la del Naranco de, O sea, es una cosa sí, enorme sí, sí, sí. Pues no había absolutamente nadie Era era un desierto Y toda la gente que había allí, eso sí, estaban en el planetario Nadie había caminando por ahí Es decir, no lo que dices, no le gusta a la gente que ahí allí yo, yo creo que no y una y una vez que se compraron el coche además como es que se veían impulsos a usarlos porque, porque era una cosa supuestamente útil y oye tienen que igual, usarlo igual. cosa que yo, yo otra de las cosas que me aterrorizan de, de Madrid yo esta vez no me tocó velo pero pero la anterior vez que tuviera últimamente, paz que últimamente ya soy medio madrileño que <risa> habrá dos meses que tuve y ahora tuve que estar otra vez Eh, lo, vi un atasco de estos que bah, sientes por la radio no. y hay un atasco en la M30 tal, no sé qué pero que llega como una cosa mítica como cuando te falen de, de, de entró en el en un volcán en una isla no. de Java bueno, pues, bueno, será verdad pero no sé, estas cosas que no te fuese la idea madre de Dios, la última vez vi un atasco de esos de kilómetros, y kilómetros... ...y yo iba en, en sentido contrario... ...por supuesto, me llevo en un taxi... ...y lleva el taxi también por la M30 esa... ...pero iba en sentido contrario... ...y entonces yo fui viendo... ...fue un viaje más largo eh, ...yo no sé muy bien... ...dónde tenía que... ...o sea, yo estaba durmiendo en un hotel... ...el sitio de la reunión debía estar en Casa de Dios... ...porque tardó mucho en llegar... Pero, pero yo flipo porque digo kilómetros kilómetros, kilómetros y donde de, mientras todo ese pedazo donde que los coches del autocarril anduvieran muy muy despacio y que no se movieron absolutamente, o sea, ni un centímetro y digo, madre de Dios pero y el viaje igual fue media hora mm. o sea, que yo no me, no me quiero imaginar la cantidad de kilómetros y yo sé, esa gente que estaba allá más eh, a mí daba me solo de ver lo que la porque era un sitio que la M30 cuestión tendía cuatro o cinco carriles, yo que sé, los que tenía, entonces yo me porque al paisano que estaba allí, parado, me metió en un coche en el carril tercero, con dos carriles a cada llao, y en sin posibilidad de salir, de moverse de allí, Al de repente de la película esta. No nah, lo sabía, lo sabía. <risa> Ay, Dios mío, me estaba rondando. ¿Qué, qué película? <risa> ¿Qué película? De ese rato de Golaio, no, no, no, no, no, no. a ver. Hombre, un día de un día de <risa> Hala, venga, ¿dónde sale? Con F, un día Aula de, F... de furia, vale. ¡Esa, esa, esa, esa! Yo al correrme de eso, digo yo... Yo ahí estaba ahí? imaginando... Mira, eso es de venir de Madrid. Cuando estaba en la radio de Madrid, cuando se ponían a hacer referencias, eran más eran muy eruditas. ¿Sí? Eran más... Dices, si te hubieran dicho la película, sería probablemente de Ricardo Darín. O de así, ver, no eh, Pero claro, es un día de furia, Me reconforta saber que estoy en Asturias, de nuevo. <risa> Ay, Dios. No, no, yo, yo, de verdad, yo pienso, digo yo, estoy en ese atascu... Y yo, fue como el pesado no que yo bajo del coche y busco a ver dónde puedo hacerme con un arma, porque de verdad, que, que, que, que por Dios. Y, no, no, y yo no sé hasta qué punto los madrileños eso consideran lo normal, porque por lo que dicen por la radio, eso pasa mucho, los atascos esos. Sí, sí, no, casi todas las semanas. Eh, bueno, y, y, y los viernes es una cosa espectacular. o sea Y los viernes acabé descuidando una solución que, por bueno, de casualidad, porque mi barrio, uh -huh. aunque sí que está más afuera que era Vicálvaro eh, no, dentro de esos que son radiales, se puede decir que, aunque es barrio de Madrid, todavía no está integrado, parece como fuera aparte, porque está un poco uh -huh. más separado. Entonces. Queda bastante bien para si sales a Valencia, tal, a Zaragoza, y yo lo que hacía era, acabé de, decidiendo después de ver los atascos que cogía para venir a Asturias, hace uh -huh. hacer una cosa que parecía absurda, que era salir en dirección a Asturias, coger la dirección Burgos, ¿eh? uh -huh. venir por Cantabria, y llegaba para acá, bueno, que sí es verdad que libraba los peajes, pero a lo mejor me hacía 100 kilómetros más, pues resulta que eh, otro compañero que era asturiano siempre llegaba a Asturias más tarde que yo. Por los, solo por los atascos que hay por la salida de Asturias, porque ahí todo el mundo va a la sierra, a las seis, claro, porque por ahí están las salidas para ir a todo esto, a Guadarrama, o sea, al, al, para ir al Escorial, para ir a, a cualquier sitio, a Navacerrada, todo esto, entonces todo el mundo se marcha al fin de semana para ahí, encima está la gente de Pozuelo, de Majadahonda, que también mucha gente o sea, que vive de esa parte. Esa estrategia tuya, y es como la que usamos aquí en San Mateo, cuando para ir del, del Topo Fartón al Pinón Folisha, en cuenta de resto agarres por sí. sal, sales por la calle de atrás y no, sí, efectivamente, a la escandalera es y... algo parecido efectivamente, sí, es y vas a estar a menos y encima encima sí, no sí. te vas a morir mala hostia porque en, si vas en, por donde en San Mateo acabarás topándote a gente que mucha ella no la soportas y en, y en el atasco no pues vas, vas a poder a ver, escapar a ver no, atasco <risa> vas a tener gente alrededor de la que no puedes escapar tampoco y que vas a acabar hasta cruzándolos personalmente porque ves hasta las caras no de vale, Dios qué horror, sí, sí. Qué, horror qué horror puede haber gente que que desarrolle una especie de perversión por la ...que le guste estar en el atasco y que le busque a lo mejor... ¿eh? ...yo me imagino que, que además a, gente que se aburra... y ...no tenga nada que hacer y sea una forma de llenar el tiempo. Sí, o que tuitea su, su experiencia en el atasco mm. o lo demás... ...me acaba de pasar lo que sea, mm. uno... sí sí A lo mejor hacen ver. un vídeo y lo suben a internet contando bueno, pues, experiencias pues no te extrañe, ¿eh? no te extrañe, madre de Dios. No, yo, yo, yo os digo de verdad que la gente que vive allí... ...o sea, tiene que ser gente muy raro, de verdad... ...una cosa allí es vivir, si no te queda... ...bueno, yo que sé, como el morrallero... ...yo ¿eh? salí allí todo un tiempo... Tal. Bueno, ...o el que sea de allí toda la vida... ...pero que vivía todavía en su barrio... ...yo, tal, yo mira, bueno. la verdad que... ...que no conozco mucha gente de allí... ...pero todos los que conocí... ...todos querían escapar, de hecho... ...la ya. mayoría de los que conocí... ...cuando los conocí, ya madrileños que ya escaparan... ...y que nunca no querían volver en locos... Y después también conocido a alguno allí que también estaba deseando escapar. No estaba ah, deseando yo yo escapar. justo la semana pasada conocí a, a un madrileño que, que decía que sí, que no que, que tenía pensado quedarse aquí, que vamos, que allí no volvía. Que no volvía, no, no volvía en Ah, paisano que, ahí de cincuentón No me extraña, de verdad yo, Y es que no, no me entra en la cabeza ¿Cómo puede? Y, ¿Y qué es de esas, yo no sé si leyendas urbanas Realidad tal de como, como eh, El Madrid subterráneo ahí Pues bueno, eso, eso sabrá más aquí del borrellero de, de esos temas no. Sobre qué exactamente dices? Eh, eh, habitantes en el Madrid subterráneo, de, como una ciudad así. Hombre, de... lo que sí había es lo de toda la gente que yo no sé porque no me no me tocaba a mí. Yo claro, cuando pasaba por ahí como mucho era un domingo, bueno, un domingo si venía por la si bajaba por la tarde para Madrid, entonces ahí no. ...o subir un viernes a las 3, 4... ...entonces... ahí no me pasa a ver si queda en la zona de los túneles de la M30... ...creo que se está lleno absolutamente de noche de gente que duerme allí... ...a mí me es, es, ...eso, es, eso, eso vi, lo, vi lo una de las veces que estaba... que salir tempranamente así pues oportuno eso nos es que había sí. gente no. yo no sé hasta hasta, hasta el qué punto en plan de tanto eh, numérico verdad eh, incluso aunque vieron una foto de internet tampoco diría nada porque claro, son tan largos que tú en ya. una foto pues, solo ves un trozo de túnel no son nada más rectos no son estos tu el túnel del Guernas que es todo recto y lo verías así mm. tienen mucha curva más entonces no sé hasta el punto está lleno pero sí que sí que decían que vivió mucha gente ahí sí, ¿eh? mm. bueno pues era que dormía gente en el túnel del del bosco Uh -huh. No sé si vos acordáis, cuando ya estaba, estaba la estación suprimida sí. y tal, y los míos muertes que acaban uh -huh. en un túnel uh -huh. y había muchos yonkis que también que uh -huh. allí. Y yo acuérdome también en, uh -huh. en los túneles de también de la vía del tren entre los raños y bailubín, que ahora está todo tapado, uh -huh. eh, hasta bueno, hasta que se donde donde ya bueno, Algaño Saballovín ya se convierte en la Florida de Fuente de la Plata. Ahí vuelvo de esta pero en antes, un buen pedazo más arriba, pasaba lo que llamaban el, el puente nuevo y por debajo del puente nuevo, que ya era túnel, ahí también uh -huh. se, era un sitio de, de picarse los yonkis y de dormir la gente prove. Sí, sí, uh -huh. no acuérdame de eso también. Pero bueno, claro, de esas cosas aquí fue en 20 años, pero, pero allí debe seguir pasando. Qué y curioso, que hay, bueno, ahí yo fui a una excursión que organizan, yo, yo no sé si lo hacen todos los años, o bueno, cada cierto tiempo lo hacen que eh, un profesor de la universidad, o no sé si, bueno, si más de uno tal un, Pero bueno, desde la universidad, pues que hacen una ruta por los barrios eh, pobres en la ciudad, barrios obreros, y bueno, enseñaban cosas curiosas así, bueno. Eh, mismamente, por ejemplo, en Martínez Vigil pues está eh, hay, hay eh, un ejemplo por ejemplo de de, mm -hmm. de a, vivienda subterránea, ¿no? Sí, bueno, que siguen estando ahí, y que ahora hablábamos antes de la gentrificación, bueno, precisamente debajo de, de de lo que ahora llaman el manglar uh -huh. y, y que en el, de un tiempo esta parte convirtióse toda esa parte de la calleja la ciega vamos sí, sí, la calleja la ciega. Eh, toda esa parte convirtióse en, en, en, en, en casi se podría decir en sede de artistas uh -huh. hay varios talleres de unos de grabado, otros de tal de pintura y tal uh -huh. en, en todos los locales que dan a ah bueno, a ese, a ese callejón subterráneo uh -huh. eh, que salía, a ver, todo esto o sea, no porque lo viviera yo lógicamente, sino por referencias que de eh, per detrás del cabeleño no sé si os uh -huh. cuenta de la sección sí, del sí. cabeleño que tiene pues salir por atrás por por si, sí, sale jardín. al lado de la despertello, ¿no? Para efectivamente, entre uh -huh. el cabeleño y el Desperteyu pues ese callejón que llamaban la... creo que llamaba la calleja los huevos y luego pasaba la calleja a la ciega que uh -huh. ya era bueno pues precisamente porque era un un túnel uh -huh. sí sí eso eso bueno al puerto menos no, de sentirlo de hielo lógicamente en donde en donde velo pero pero bueno a mí dame la sensación de que por ejemplo las grandes ciudades como como como Madrid estas cosas tienen que deben seguir existiendo no sé Yo mismamente el otro día eso, pues bueno, el poco tiempo que tuve, porque ya llega tarde, resistíme a, a simplemente llegar en el tren, coger un taxi, llegar a la puerta del hotel y meterme en la habitación. resistíme allí todo lo que pude y fui a hacer un paseo. Tuve que. Fue un paseo muy corto, porque la verdad no había absolutamente nada que ver. Por referencia sabía que, que allí cerca donde yo estaba. había un parque que llaman el parque de berlín y que, y que había restos de, del muro de berlín entonces yo bueno voy a acercarme a velos bueno y entre lo que cabe para pa lo que son otros parques de allí porque también en otro sitio que tuve tenía referencia de que había un parque cerca hacia o sea, velu y el parque consistió en una explanada polvorienta no necesero, una explanada polvorienta sí, sí. la que crecí en algunas plantas espinosas sí yo lo que ten, los parques todos los parques que tenía cerca en Vicálvaro eran uh -huh. no estoy digo todos pero casi todos eran de, eran por el estilo ¿eh? es, eran de excepto, ese tipo, ¿eh? excepto una zona nueva que ha estado bien construido sí que todo eran Sí, no, es que la tierra, además, eh, sí. sí, además, lo de encima, como hay mucha tierra, pues mucha tierra, con muchísimas cagadas de eh, perros y demás por ahí, uh -huh. o de pájaros y demás, eh, y sí, plantas de estas que dices, o espinosas, o plantas así bastante feas, además que hay todas encima muy mustias, muy... Tía, muy esto está están luchando por vivir parece que están con están ahí aguantando más que con suero no pero sí sí unas más que dices parques bueno es claro cuando, que cuando ves los parques de aquí a bajar los parques de aquellos claro, es una claro. cosa que se te cae el alma a los pies sí, yo por eso el parque de berlín fue ya como con bueno con mucho miedo y muchas precauciones bueno dentro de lo que cabe no pues ya era un parque bastante bueno, parecía un parque ¿eh? había había los gachinos de prado había eso me prestó mucho perro mucho perrino donde hay muchos perrinos yo todavía gusto y había un montón de ellos se ve que a lo mejor ya era el único parque medianamente parque real que había muchos kilómetros a la, sí, tarde, no, no. Toda la gente llevaba a ¿Mm -hmm. los perros allí y a lo mejor había gente allí que, que conducieran mientras una hora para llevar al perro a cagar ¿Mm -hmm. lunes no descartable en y, igual, yo, igual, yo, cual, es y cuánto resina? hace que fuiste hace el otro día no El parque de Berlín? de Berlín sí sí no ah, viernes vale, miércoles, que... sí, sí, sí, miércoles sí sí miércoles, ¿no? bueno que bueno, lo de lo de que había trozos de la muralla del parque de Berlín o sea de, de, de del, la, del muro de, de Berlín porque lo ya era en antes porque allí no había nada no había una placa que pusiera cacho del muro de Berlín no no, no. a ver unos, unos piedras allí, unos cachos de bueno, mejor En Radio Cuca teníamos trozo del muro de Berlín así ¿Ah, Joder, Sí, no sé Mira sí teníamos años. un trozo del muro de Berlín que era del que había venido según parece eh, yo no sé, porque no sé, claro, o sea, como pie de guaje bueno, yo además no, no recuerdo eso pero, o sea, recuerdo o sea, el hecho histórico, pero no recuerdo lo de el, esto, lo que voy a contar que es que, según parece, el ABC Además ah. muy propio de ellos ah, al sí, caer sí. el bloque del estatal pues regalaron Dios gigante, Dios mío, eh, tro del muro de, del sí, muro sí, de Berlín sí, sí, sí, no verdad, sé si verdad, durante verdad. varios días o tal eh, que había, y, y, y en la radio había un trozo de muro de Berlín de la BC que estaba en la CNT y que luego les propiamos nosotros a la CNT y que estuvo estuvo por lo menos en las mesas de la radio estuvo una temporada luego no sé qué sería ese trozo de muro de Berlín quizá lo robó Julián cuando robó aquel no emisor. Verdad, o, de todo. posiblemente que no... posiblemente pues, nadie supiera que era un cacho de un muro de Berlín entonces, da, Yo da lo un, sabía raros días que se sí, barría sí. y se limpiaba, Pues igual, <risa> <risa> por <risa> basura <risa> ¿eh? Probablemente... ...antes de que caiga el muro de Berlín... En, ...en el propio muro de Berlín... ...llegará algún fragmento de algún... Eh, ...muro de alguno de los locales de Radio Cuca también... ...de alguna manera <risa> sí, sí, sí. extravagante... ...sería mucho más interesante... Mm. ¿no? Si tenemos aquí en Radio Cuca... ...un, un pedazo del muro de Berlín... Mm. Sino, es decir, en el muro de Berlín... ...hay una piedra de, de una pared de Radio Cuca... ...no me parece descabellado... <risa> ...no pues no, no te digo yo que no, que no fuera posible... ¿eh? ...no fuera posible... ...yo llegué a ver... Hombre, me parece que alguna vez me dijera el, el, el que ya era el sinteta londinense que, que de alguna pintada o de alguna cosa había hecho de Radio Cuca en sus tiempos que vivía que vivía por Londres? Bueno, yo, yo hice una pintada de Radio Cuca que os la había pasado en, en Grecia hace. Es verdad, hace, y verdad cierto, cierto. Hace, yo que sé, que sería, hace casi 20 años, 19 años tranquilamente. Radio Cuca presenta en Grecia. Sí, sí, sí, sí, sí. La verdad. <risa> internacional Disloquista o algo así, creo que fue la. Madre de Dios. <risa> y eh, por cierto, y tenemos eh, al oyente transoceánica por ahí. o Mira, pues la verdad que no lo sé, porque eh, ni siquiera debería darme vergüenza abrir el abrir el chat. debe Es la primera vez en muchos años que en no un que en no un el chat. Eh, supongo que por el fecho ese de, de que por culpa de Madrid, claro, que mm. el el el tú tampoco <risa> lo sabe ...por culpa de, de... ...de Madrid... ...pues resulta que yo llegué y no tenía las llaves... ...tuve que dar la vuelta... ...eh, <risa> voy a ir otra vez a casa... ...eso eh, es responsabilidad... De, de, ...de tu estancia en Madrid... ...sí, claro, yo que no se te todo el <risa> comentario... ...pero, a ver, la cuestión es que yo... ...no voy a ponerme a repetir ...todas las llaves de, que tengo en el Llavero... ...tengo muchas llaves en el Llavero... ...en muchos sitios... ...y, y como yo iba Iba a Madrid... Y, y bueno pues iba a pedir una noche y volver a la siguiente estamos ¿te piensas que tal eh, bueno pues eh, quería intentar viajar lo más ligero posible y pues viajar no. lo más ligero posible pues quité todas las llaves excepto la del portal de mi casa y la de la puerta de mi casa con lo cual hoy al llegar aquí pues no tenía las llaves de la no tenía las llaves de la radio en fin estas estas cosas estas cosas son las las que hay y claramente yo culpabilizo a la ciudad de Madrid en su conjunto yo pienso que pienso que que toda la culpa toda la culpa fue de ese sitio bueno igual pongo eso nada más no entonces diréis qué está diciendo este hombre y que estoy intentando meterme en el el chat vale soy bueno si entráis al al chat de Anedonia ahora mismo hay nada más un un tal hueso 873 que no sé si será el, el policía últimamente en el policía también se mete se mete al chat pero bueno eh, si entráis que sepáis que, que una cosa que pone a mj no quería que pusiera mj quería que pusiera a nh ¿eh? iniciales de, de anedonia o de anedónico lo que pasa que como tengo que que calcar oscures porque eh, ya sabes que este programa faise con la luz apagado ¿Tienes una linterna Sí, bueno pero, pero claro, pues es, eh, es, es fotofóbico ¿no? Sí, sí. si <risa> siéntame muy mal que no lleve broma ¿eh? oye no penséis <risa> que no. llena más cosa nuestra a El ver lo... su, fi su finca está cerca de Trubia tiene que... Eh, no no por dios por dios ah, está... pensaba que estaba cerca de Trubia no, no no no no está al otro extremo no no Por favor, Trubia lleva otro pequeño infierno. Me trubia, a mentira, Trubia me gustaba mucho. La Trubia solo y sobra la, la química. La? La, la, la, la, la la industria química, sí, esa. Sí. Por, por lo demás, a mi Trubia, que consta mm -hmm. que gusta más la de Dios. En pues un sitio muy guapo. La fábrica de armas, incluso no hay sobra. Está muy bien que se fabriquen armas. Oye... No, además, a, si, a, sí, a si uno tenemos que asaltar, claro. asaltar por esta, no, la fábrica de armas cuando más cerca, mejor. Claro, o sea, padre, eso no tengo claro, duda. Vaya. Yo sí. Si, Si un día reparte, ¿quién puede ser aquí? Aquí, a ver, no va a ser, yo qué sé, pues mismamente a vendido CNT aquí, por ejemplo, si un día meana pudiera repartir armas, me gustaría, la fábrica la tendría cerca. O sea, es decir, si el día que la CNT reparta armas, yo quiero estar ahí el primero para bueno, coger una. En la revolución del 34 fue un recurso, un recurso interesante por la revolucionario. Fue una. una parte importante, yo creo, del del éxito, bueno, éxito. bueno de, de que por lo menos que, de que, de, que durara más de algo de un de dos días, ¿no? que si no hubiese una una de un poco de dos días y a lo mejor uno es una semana en el monte y se acababa, ¿no? Por el hecho de traer la la fábrica la fabricar nadie no, es mentira, todo esto que decías de que estaba bien cubierto la fábrica de bueno, no, Bueno, no, igual no, <ríe> no es mentira, no sé, <ríe> depende de para que se use, ¿no? <ríe> De, que de todos antes se me pasó una cosa que mm -hmm. no que sé que digo un poco el tema pero cuando habíamos hablado antes del tema de de la cultura y las artes y de tal de cómo se está gentrificando mucha ciudad para el turista sí. más con apariencia de licenciado moderno que tuvo toda esta izquierda de ahora pues que favorece toda esa eh, cultura que al final no va, no llega a los madrileños sino que el 90% bueno, la es para pa, pa, pa, realmente efectivamente al final es para hacer negocios o lo que es otro tipo de negocios distintos y tal Eh, pero que hay una cosa, por ejemplo, cuestión interesante que es el, la por ejemplo en Londres que se está montando el fenómeno este de bastante resistencia a todo esto, la de gentrificación de una manera en la cual le había leído que este, este individuo, bueno, o esta marca comercial llamada Banksy, eh, que solía hacer bastantes murales en Londres, que Banksy, bueno, ya sabéis que es un artista o unos cuantos artistas, no sé exactamente cómo, que hacen una serie de murales que muchos de ellos supuestamente parecen. revolucionarios en la forma, solo que claro es una cosa completamente vacía, aislado completamente de contenido alrededor ¿no? pero que parecen algo un poco radicales que además copian mucho los lenguajes anteriores de incluso de situacionismo en algunos, en algunos murales, ¿eh? pues que hay, ahora se están dedicando hace algo de tiempo en, en Londres porque aparecen normalmente los murales de y en barrios de estos que se ponen un poco de moda, que se empiezan a gentrificar a empezar a coger el precio y tal entonces hay una serie de personas que cada vez que aparece algo de banks y directamente van a destrozarlo o sea, van a... Van a pintar de encima del Banksy y, y sí, sí, ya había dicho que, que se había aumentado incluso efectivos policiales en Londres solo para esa misión, para tratar de impedir que sabotearan las, las posibles horas de Banksy, porque además se saboteaban incluso horas después de aparecer, o sea, al momento, ¿no? Como aquí no la calle Fernando Alonso, pues algo por el estilo. Que yo lo que pasa es que la calle Fernando Alonso no me enteré. Joder, pues tengo que pasarte luego hasta con el periódico. La, la noticia del periódico fue muy, salió en la misma noche que se inauguró la calle Fernando Alonso. Eh, apareció al día siguiente la placa se si había sido robada no sé si lo cuadras tú alberto no eh, no, no me bueno, pues no, no. había aparecido la placa robada eh, no. y, y con hicieron una pintada bastante grande eh, que ponía eh, calle hamilton con j pero era con j <risa> eh, c, la c la raya me vertical vuelve. y luego al lado hamilton con j esto si busquéis el archivo de nueva españa en internet mm. aunque otros cuadros puedes ver están cubiertos y sí, si sí, voy bueno, en París, cae, Eh, Oviedo inaugurada Fernando Alonso pintada alguna cosa Seguro, así ya, eh, la, eh, veis y es, noticia, eh? y es una noticia que no se me olvida en la vida y es es decir eso sí que es fuego un técnico artista me gustaría pues ver conocido que yo a tengo a que confesar fue, un, que durante a María, eh, que ah. preguntaban antes el Zaragata si estaba la ah, la sintiente sentiente trasoceánica eh, aquí la tenemos un ah, ¿sí? un saludo que dice habrá que hacer un grafitis de Radio Cuba por acá oye pues ya está este Tienes que hacerlo, <risa> eh, mira, Tomás mira la cuestión. Tienes que hacerlo, o sacar una, una semilla y, y mandarla por, por correo electrónico y ponemos a, no sé, te decir de fondo de pantalla. Bueno, en la web. Hostia, quedaré de puta madre en la web. Eh, tendríamos que hablar con los con lo, con la gente que sabe esto, porque yo la verdad no saben ni imponerla. Ya, uf, eh, sí, la página está de más da es un poco, no sé, o soy yo, bueno, es muy posible que sea yo, pero me parece que hace cosas raras. No eh, sé si es eh, que pone a... más, pero pero no está llena mentiras Sí, también, mentir. también, también, la, sí, sí, sí, sí, sí. <risa> sí, sí. <risa> pero la bueno, la programación debe corresponder a la de, no sé, ¿cuántos años Sí. Poder? Se solapan varias programaciones <risa> de distintos <risa> sí. años ahí de una pues manera un poco te... extraña. Posiblemente sí. Pero bueno, nada, sería cosa de trabajar. Mira, está por ejemplo, eh, no sé si el, la persona que la que la fizo también estará en algún proyecto de gentrificación, pero podría ser, ¿no? Pues, creo que no la un un artista esto, igual ya estoy yo, no, no, como yo como ya, ya estoy obsesionado con... Esa creo que anterior, era, era anterior, sí. anterior aficionado de un artista. Sí, sí, sí día, que, pero el, bueno, no era, Dios. era el diseño del logo, ¿no? Sí, sí, a todo lo que pagó sin perres por por pusiera aquello, madre de Dios, bueno en fin, en fin. oye eh, no sé qué más me apetecería a mí decir de, ah bueno también otra cosa de, de Madrid, salió eh, esta vez que tuve y salió el tema de, del miedo ¿eh? ¿De el, el miedo, ¿Eh? el miedo, el error sí, sí. ¿eh? Eh, que de hecho, bueno, pues nos venden en, en, en toda España y supongo que en todo el primer mundo y tal continuamente le noticias de, de terror, de miedo que hay a, a, a que los moros nos pongan bombes y, y estas cosas y, y hombre, eh, yo no sé, eh, aquí yo he que, bueno, a ver, que nadie lo toma muy en serio pero... Ya se empieza a ver incluso incluso aquí en el, mes, en el mismo view, pues de ese vez en cuando un exceso de, ¿eh? de, de decoración de madera. No sé si me entendéis. Ah, no me entendéis, una metáfora muy grande. Sí, no, no, sí, sí, sí, pero sí, además, eh, mucho, eh, sí, esa, esa, esa la madera además, las, eh, que, que sí, subven, sí, que va efectivamente. Es, la madera sí que luego recubre un de azulón por fuera, no sé si es eh, para, eso, para eso, efectivamente, eso, sí, por algo de lo que nos acerquen los pájaros o algo. <ríe> sí. los furgonetes con rejilla va que ya llama la atención y te provoca un desasosiego sí, sí mira por ejemplo eso que decía frase que decía Churchill no que una democracia eh, si alguien sabe, lo bueno que tiene una democracia frente a decía él decía frente a, la, a una dictadura uh -huh. ¿eh? que yo creo que decía al final de al comunismo era que Decía que en, si alguien te iba a casa a las 6 de la mañana, sabías que era el lechero. En, yo digo que es la lechera de la policía, el que <risa> puede ir a las 6 de la mañana a tu casa, ¿no? O sea, es decir, ahí era, estaba siendo un poco humorista, yo creo, este hombre. Bueno, pues quería deciros que, bueno, que sale el tema allí, y que, hombre, a ver, y es verdad, eh, digamos que si sí existen probabilidades de que hay un zamupoazo de estos, Pues es seguramente más probable en Madrid que que no ¿eh? simplemente por por tema de probabilística no, pero... y, y, y aparte de probabilística porque encima siempre van a intentar hacerlo en un lugar que sea como más gol mayor el golpe no o Bien, sea ya, y que llame más la atención incluso aunque luego sea llamémosle, no sea obra directamente de lo que de lo que nos venden aquí los autores uh -huh. pero bueno que sea lo que sea siempre busca un lugar más emblemático probablemente pero luego eh, la cuestión, ya que lo que decía, ya que si aquí nos venden ese terror ¿eh? quieren que todos tengamos miedo, lo de allí es tremendo o sea, eh, yo siempre solía hacer la broma esta de ah, en, en la semana de los premios príncipe el centro de bío está todo decorado de madera ¿Eh? madre de dios, pues la madera con la que está decorada la, por ejemplo la estación de tren de, de Madrid y increíblemente más gruesa o sea, yo flipé flipé eh, pasé mucho miedo porque a ver, a mí el hecho de que me apunte con una metralleta ah, un poco de respeto eh. uh -huh. si, si, pues, y luego yo, si se escapa el pues y luego y de la más de de <risa> eh, <sí, risa> <risa> sí. hay más seguridad que en el aeropuerto desde hace, hace unos bastantes años que hay tal, más seguridad el en el aeropuerto y además vi una cosa que me daba a mí la sensación digo esto ya o sea em, pura estética y ya nada más para no sé para provocar para provocar miedo eh, ya que el, bueno ya el fecho debe de ver tanto policía con metralleta ya da matar pero bueno si puedes decir bueno llevan metralleta porque pues fáciles faltas y de momento si de repente pues surge de algún tipo de, de conflicto y tienen que tirar de ella vale llevan metralleta Pero en habían llevaba... Había un par de ellos con escudos de estos grandones antidisturbios. disturbios no y que fueran eh, ni siquiera ellos mismos vestidos con uniforme antidisturbios. Y era un uniforme normal de esos azulones que decíamos, pero llevaban escudo. Y, ¿pa, pa, ¿Para qué sirve ese escudo? No sé, quiero decir, de antivales quizás. Pues, no sé, no sé. Y, y ya pues digo que meter metía mucho miedo, ¿eh? Porque además, oye, pues, iba recorriendo toda la estación con esos metralletes y mirando para toda la gente, y era de esto que te ponías nervioso, porque, porque, bueno, pues, ya mirabas para ellos porque, joder, llamaban la atención, tío, oye, con una metralleta, pero en el momento que mirabas para ellos, miraban ellos para ti con una cara como diciendo, este tengo que pegarle un tiro, ¿no? <ríe> para saber yo por lo menos pasé por bastante miedo eh, y porque no te vieron caminando más de 20 minutos en una dirección o sea, ¿eh? imagínate eso podía ser si la que vos eh. oye mira voy contamos una cosa y esto me pasó en ubica no me pasó en madrid para que veáis lo conflictivo que es el hecho de, de intentar eh, de ir por otro por otro camino que la mayoría de la gente más metafórico, eh, lo de ¿eh? que toda la gente, toda la manada vaya por un sitio y tú que ya estéis por otro y entonces, ¿eh? eh, vais a, vais a, yo no sé si lo conté ya esto en, en la radio y es posible que sí, porque, bueno, ya aquí cuento les cosas y cuando eso me pasó, pues, pues, digamos que me resultó bastante, joder, estaba muy cabreado, bueno, sencillamente en un parque, ¿eh? en un parque, eh, en cuenta de, de ir por, por el camino empavimentado... ¿eh? ...pues yo, bueno, pues un día, sin más, eh, cogí y, y decidí atravesar el, el prao, el césped... ...aquí no veo por lo menos, no sé en otros sitios, que cueste más trabajo cultivarlo... ...pero aquí, que yo sepa, ningún sitio está prohibido pisar el césped... ¿eh? ...y en el parque está en cuestión, por supuesto que no, porque bueno, la, la gente eh, tira, se ha tomado el sol... en el cacho césped bueno pues en un, un, un momento dado iba caliendo y de repente dije voy a tirar el pereín, en vez de seguir por el pavimento oye en el mismo momento que me metí para pa la parte del césped eh, un, un madero de estos de, de proximidad, pues no sé si se llaman así ya, ¿eh? pero bueno uno de estos con, <risa> con una moto scooter grande, tal, tiro para donde yo estaba, ¡piu! ...rápidamente a pasarse de soh... ...documentación... Um, ...sacé toda la documentación y tal... Vacío los bolsillos... ...vací los bolsillos... Uh, ...a cuánto de esto que comenté de, de... la cantidad de llaves que llevo... ...pues lógicamente saqué mi llavero... ...tremendamente en un triu, ...y poseílo pues, en... arriba de... de a posar, vaciar los bolsillos... ...y posar todo arriba de... ...de la asiento de la moto... pues se lo oye todos él dicho, por qué tienen tantas llaves mm. eh, es un tipo sospechoso se sí, yo, yo empecé a explicar y digo bueno es que son de varios sitios qué tienen varios viviendas digo no no yo tener tengo una sola pero estos son de mi abuela este son de mi madre este son del garaje este son de la bicicleta yo seguí y tal no no párez ...pare, pare ya que una... una bicicleta <ríe> eso es, eso es un poco pero pero bueno nada pidió esto que llamen ellos como yeah, pedir pedir como bueno no sé el rollo de cuando piden por radio la referencia <risa> del DNI de tal. y luego ya entonces después de que ya hice todas las comprobaciones y, ah bueno pregúntame también una cosa muy curiosa usted trabaja <risa> yo claro en aquel momento en aquel mucha momento, ociosidad veo No digo ido DC porque digo yo, si digo la verdad, seguramente me, bueno, pues lo consideré que, consideré que me estoy riendo de él, porque en aquel momento yo era de, cuando tenía cinco trabajos que entre todos no llegaban a, a la media jornada, Entonces, simplemente de todos esos, escogí el más cualificado, ¿eh? ¿Y no soy el repartidor de atunes? <risa> no, por fortuna no. El más cualificado en aquel momento... ...y era muy, muy cualificado, joder... Ya de, de, de, ...de psicólogo y de tal. Entonces sí sí y digo... Ah, jodete, <risa> soy psicólogo... ...y tal. Y, y bueno, nada... ...cuando ya se iba pasando la cosa... ...me devolvió todo, guarde sus cosas y tal... ...y directamente su última pregunta fue... ...¿por qué vino por aquí en vez de por el camino? Porque eso fue lo que originó todo, todo su procedimiento Sí, sí, eh, él por lo visto llamé la atención por el hecho de que en cuenta de, de, de ir por, por el pavimento como todo el mundo sí, El ¿eh? hecho que no te partes como los demás y te haces sospechoso Efectivamente, ahí está, o sea, y, fue, y es muy metafórico porque más consistía en, en, en, en cuenta de pisar A mí me recuerda un poco el cuento de Ray Bradbury del peatón, ¿eh? Sí, sí, ahí pues pues es un tipo que se va a caminar por la noche y lo para la policía y tal y le empieza a preguntar pero bueno, pero que hace usted que no está viendo la televisión. Hostia, a a ver, si, a si pero va. bueno, ¿a usted a dónde va, pero eh, dice no, no, a caminar, pero pues, como a caminar, pues así sin objetivos, sin... pero así <risas> usted a ver póngase, póngase aquí contra pared, vamos a comprobar sus sus credenciales y, y a llamar a la oficina y a ver qué nos dicen bueno, por pues la bueno, pues centralidad. una qué. cosa así parecido eh yo era con el tiempo en algún momento agarró un cabreo tremendo eh un cabreo tremendo yo creo que tuve un, un, un par de días con la tensión subida y muy enfadado muy enfadado por el, el fecho que él después oyéndolo como un, como una metáfora eh uno por el fecho ese de sencillamente como no fui por donde todo el mundo pues ya, ya era sospechoso ¿eh? de, no sé de, de tipo raro, antisistema, no sé cómo podríamos decirlo luego también está la gran metáfora de que me negué a pisar el pavimento y, y fui pisando la hierba y eso, claro oh, por dios, no lo pueden soportar, pero bueno que me, me llamó mucho la atención al bueno, bueno yo tuve, también es verdad que yo debo tener supongo cara de delincuente porque No sé, sí aspecto sí puede ser muchas veces eh la policía <risa> últimamente ya no debe ser que ya oye pues todavía yo ya se me ve más respetable más ah, sí ahora podemos pensar bueno igual tiene una paga pero no <risa> piensa nada malo o sea <risa> no pero cuando, cuando yo era ropas mucho eh mucho mucho Acuérdame, yo no sé por contar anécdotas una de estas veces en las que en las semanas en la cubierta de madera Eh, bueno, hay muchos que van de paisano Y hostia, eso ya hay el, el nombre más ¿eh? Porque bueno Yo ya aprendí, por ejemplo, los que van uniformados A no mirarlos Si mires, entonces eh, Terreno bueno, porque vengan a, a pedirte documentación Que, que no pasará ahí, la verdad Pero bueno, que ya hay un, un gorro Porque tú vas por un sitio, no tienes nada de estar parado 10 minutos, o por lo menos yo eh, Ahí con con, con, ese, con esa historia Pero acuérdame que me que me, eso pasando más para la estación del tren ¿eh? bueno pues cuadro que lleva pues, sí, tranquilamente y tal eh, mire para uno porque me parece que me sonaba la cara en cuanto mire vi que no y en cuanto lo miré el paisano pues, vino muy rápidamente documentación Eso es como cuando eh, en, en clase de matemáticas el profesor eh. preguntaba por, por un voluntario por tal y, y, y claro, y sí, todo el mundo como cruce la vista me saca y todo, todo el mundo estoy, estoy entonces qué pasó? Lo bueno fue, esta vez no me preguntó si trabajaba. Me preguntó directamente, ¿de dónde viene? El, ¿Y bueno, a dónde va? De <ríe> Efectivamente. y dónde va? Eso es, es, o sea, es A ver con mi huela. Entonces, bueno... Ah, bueno, y la, la pregunta crucial. ¿Estuvo alguna vez detenido? <risa> uh, no. <risa> ¡Seguro! Y a mí, oye, yo... Mira que en esos casos, cuando una persona... Cuando estás hablando con una persona que tiene un arma... Yo procuro no soltar ninguna chulería y tal. Pero no puedo evitar salirme a decir... Bueno... A, a, ...me acordaría... <risa> ...bueno, por fortuna no lo tomo mal... ...yo en cuanto lo dije, a repetir me dije... ...no tenía que decir esto... <risa> ...pero bueno... ...a, a mí me pasó una vez con el coche... ...que fue para parar, me, llam, me sacaron para afuera... ...y pensé que era para soplar o algo de ...más nada, uh -huh. me tocó una vez, eso soplar... ...y resulta que me dice, bueno, hacer el gesto de bajar la ventanilla ...no salga del coche, bueno, todo esto, ¿no?... ...y me dice, a ver, lleva algo de mercancía en el vehículo... ...yo le dije, no... Y me dice, yo mismo soy una no, es, es, en... que solamente dije no y me dice bueno continúe. Joder. O sea, eh, fue, me pareció completamente eh, surrealista o eso, o que me vio cara de muy buena persona o no sé una cosa que me, no, me llamó no te preguntó si estaba seguro. No, solo me dijo ¿No? yo no, usted es. algo de mercancía, más que no especificó. O sea, me la las de programas. En, la, no en, la tú... en, en el maestro sí que lleva cosas, bastantes cosas, pero no vamos, sé. pero no. ¿No utilizarías un truco, Eddie? <risa> no, no, <risa> pero, no, no, que yo sepa, no. <risa> A ver, piso, otra vez, reconozco que me eh, a mí mismo Yo venía de, venía de la playa, la verdad, de la playa de, de concreto de Penaronda ¿eh? en, en el consejo de Castropol Y bueno, pues para un, un control ¿eh? Y bueno, mandame a y tal, abrir el maletero ¿Qué llevo ahí? Digo, nada, ah, son las cosas de playa Verá, verá Y empecé a abrirles mochiles, a sacar... Mira, esto de la toalla y el bañador, bueno, que está mollado y tal... No, lo no, puedo cerrar, ahora, continúe... Digo, no, no, compruébelo bien, esto es... Son los túperes con la, de la comida, que bueno, ya son las migas porque ya comimos... Pues, no, puede irse, puede irse, no, si quiere yo le enseño todo, no, no, que se vaya, y bueno, pues ya me fui, pero, pero yo reconozco que en aquella ocasión, ya, que voy a gustarme yo, voy a yo. No se viste hace pocas, hace unas cuantas semanas, nada, hace no muchas, pero estaba acabando la liga, que hubo un español-barcelona, creo que fue, era, bueno, un partido español-casero contra el barcelona. ...que según parece registran a todos los espectadores... ...yo no sé, hace mucho no veo en partido de fútbol... ...o sea, no sé ese procedimiento... ...pero debe ser, igual a Madrid también lo hacen... ...a lo mejor es que registraría a todos por el tema de la paranoia... ...está que comentabas tú y demás... Pues ...y bueno, resulta que claro. pasó un tipo, además sí que se vio ...que lo registraron, pero el tipo resulta que entró con una mochila... Eh, iba con cosas de playa nada más creo toalla chanclas y todo esto uh -huh. venía de la playa fue a ver el fútbol y metió una pistola dentro lo cazaron <risa> una pistola bueno no si sé, yo no algo en la los salió bastante para ir por los medios según parece como no suelo seguirlos pero sí que el tío pues metió ahí una pistola y creo estuvo a punto de montarse una, una buena sí yo supongo que no sería complicado yo mira precisamente pensaba eso cuando monté a, cuando fui en tren esta esta vez En realidad, el tren, pues montarlo lo que me da la gana. ¿Vale? No sé, ¿hasta qué punto? ¿Por qué están tan, tan preocupados? Por, ¿Por los aviones? ¿Por, por ejemplo, los trenes? No, más en el tren, eh, que vale, la estación a lo mejor pone aquí de Oviedo que pueda tal, pero entonces, si vienes si coges el tren o yo niego, ahí no iba a ir ni no, policía. Vale, hay, es decir, aquí, montas, si quieres meter algo, la... entras con ellos. No, o sea. no, pero yo, yo, yo refiero me ya, estoy, estoy viaje a Madrid. y la estación de Madrid, tanto rollo, tantas metralletas, tanto tal. Pues cuando fui a montar al tren, sencillamente el billete y tal. Puse, no, no sé, nadie me pidió ni tan siquiera, porque, bueno, los, los billetes son nominativos. Entonces puedes decirte, oye, pues, el, el DNI a ver que es tú de verdad. poco. Bueno, a mí me pasó eh, la única vez que hice un tren. Eh, a Tocha nunca fui en tren, a Madrid siempre fui de otra manera, pero a Barcelona sí que me pasó de ir en tren, que fue muy simpático, pero la única vez que llegué, largo recorrido, que venía de venía de Francia, de Marsella, o de por ahí venía, y fue llegar a la estación de tren y según llegué, la policía. Además eran dos, pero iban de paisano, ¿eh? eran eh, secretas o algo de esto, y resulta que me. Justo cuando vas a salir, pa, me iban y me piden, era fusilado para pedirme el billete. O sea, más fue bonito, saqué el billete que era un billete falso. acá claro, estaba colado porque el revisor te lo tragaba fácil, porque bueno, porque va, vale, el revisor está casado, a ver, es normal, el revisor está con 500 billetes, uh -huh. eh, todo el lado pasa un lado, pasa a otro, mira todos los billetes y ya está. O sea, hay una vez que. Además, el, es decir, no es tampoco un billete es que está muy común a ver, pero claro, cuando llegas, y dos policías te piden un billete para poder salir de la estación y tu billete es falso, o sea me asoma bastante, después pues la, la, la, la, la, la, la sí, bueno, yo la verdad que estoy especialmente tranquilo por eso luego ni siquiera se dudaron ni nada pero me acuerdo que me decían pero, aparte esto tiene que tener usted un billete, porque yo la verdad que en ese momento que habéis colocado, y era porque venía de, de Francia, y resulta que yo cómo tengo que tener un billete Y dice, sí, porque esto es un billete de europeo tal Y, y eh, cuando viajas eh, por el país Tienes que pagar en la mitad Porque en el resto de países era gratis Pero cuando entrabas el país tuyo era la mitad Y yo okay. dije, ah, no, pero si es que yo el billete lo compré en Italia <risa> y, y, y lo digo, dice ¿Por qué compró usted el billete en Italia? Yo respondí que allí tenía unos amigos y tal Y que me había quedado allí Y que había ido unas fiestas y no sé qué Y el tío dice Ah, bueno, continúe y me dejaron salir de la estación, o sea, que llegó no pues, esta el corte <risa> no solo, no, pero que además eso, o sea, digo, eso que luego también tampoco lo como está de cuando el tema de seguridad que yo, por ejemplo, si es verdad, cuando hablan de esto de Aunque eh, de tema de atentados así grandes que hay, eh, que es verdad que se siempre dicen, pero esto tuvo que ser todo organizado. Pero, y la razón por la que se ha organizado no, no buscan por los efectos que se producen, sino por cómo fue el atentado. La gente se va siempre al tema conspiranoico, y con esto de la causa, de los hechos, de este entró por aquí, este salió por allá. Es que justo los policías que tenían que estar aquí en ese momento habían, les habían mandado ir a no sé dónde para algo de un vehículo. Estas cosas raras, uh -huh. eh, que es decir, no es, tan, no es tan complicado. O sea, tú cuando. ...te acabas dando cuenta de decir... ...cuánta gente no habrán pillado como yo con el billete... ...si es que debe ser facilísimo... ...o, o esto es... ...o bueno, o te pones a pensar pues... Eh, ...en Inglaterra que yo me entré en un partido del Arsenal... ...que había una seguridad impresionante... ...nada que ver con lo que hay aquí en el fútbol... ...en eh, una semifinal europea... ...y ya entré para allá con una botella de whisky... <risa> ...o sea... ...y, y, y que, que luego después, por ejemplo, cuando pasa algo... ...dicen, ¿pero cómo pudo meterse? ...digo, es que se pudo mete pudo de todo... Parar. ...lo más que eso coincidió, eso coincidió que era un explosivo... Pero, ...pero vamos, que pasar, pasar de todo... ...porque es claro, un lugar donde hay tanta gente... el momento que quieran, de verdad, por esa tanta gente, debería ser como aeropuerto, tienes que estar dos horas antes en el sitio para hacer los controles y, van, y eso porque tienen máquinas para ver todo y demás, ¿eh? y aún así te puede escapar cosas. Pues. Eh, yo la verdad es que supongo que cuando agarren alguno, como pues, de siempre o cuando, que sale la noticia de, yo que sé, por redada, santi o antietar eh, o la de mi madre, me imagino que más bien será por, por el seguimiento que ellos hacen ¿eh? que decir, ...no creo que detengan a alguien que entra en una estación con explosivos... ...sino que más bien, pues a lo mejor faltarán la trazabilidad de. ...oye, este que conocemos que trapecha con cosas que exploten, vendió y no sé qué... ...apareció por ahí uno que compró cosas, vamos a fijarnos en este... ...que se llega a lo mejor... ...y oye, pues si luego cuadra que es y ven que se mete en una estación o tal... ...pues que a lo mejor vayan para ese... Dame esa sensación, yo pienso que por ejemplo todo esto bueno pues sin ir más para allá. Lo que yo vi en la en la estación que no llena más que o sea los, me refiero a, a la seguridad la seguridad entre comillas, eh, todos esos, esos soldados con con metralletes que no dejan de ser como si diciéramos el escaparate, la estética. Eh, el decir venga, estamos aquí, que se nos vea, no llega valgamos para nada. ...a lo mejor resulta que en ese momento... ...los compañeros van estar allí... ...saben perfectamente que en realidad... ...que son un volpaná para nada... ...más que como para... ...para hacerse ver... ...y un poqueñín como... ...como... ...como los seguretas... ...en... ...en... Mucho, en ...muchas instituciones... En mucho tal. ...yo acuérdome cuando... trabajé ahí muchos años... ...en... ...en la Nueva España... Eh, bueno, pues el, el, mi trabajo consistía básicamente en mover cosas de un sitio para otro <risa> y, y, y pasaba muchas horas muertes también Y entonces hice bastante amistad con con Segureta y, y un día pregunté y digo, ¿y tú exactamente cuál? Jay? Porque bueno, había uno que venía a poner anuncios que se ponían ahí en el mostrador Ahí supongo que se fará eso ya por internet Pero da que ya todo eso todavía se hacía en persona Y, y bueno siempre que digo les montaba montaba unos muy gordos y tal y, y yo siempre me cachondeaba del rapaces de, de, de, de seguridad y decía yo que hey, como un detrás que enfrentarte y tal porque más vieron este que se cabreaba tanto que les montaba y era un pedazo de bicho un culturista de mi madre y menos no, no yo, yo no podría nunca intervenir como que eran tantos para que estás aquí o sea, yo estoy para figurar yo no puedo intervenir en absolutamente nada <risa> Sí, pero como ya eso, tú tienes una porra No puedes pegarle a alguien con la porra y dice, no, no, ni se me ocurra no, Pero bueno, pero en dos no, no, Bueno, es, yo quería ser un segurata Y cumplir el convenio, seguramente Porque estoy seguro de que no puedan van a dar Ah, no, no, que va, que va, en absoluto Después conocí a más, a más seguratas Y decían exactamente lo mismo Decían que la su función y Era únicamente la de Controlar mucho Y llamar a la policía en caso de En caso de algún conflicto Pero sí no ah, yo soy de la universidad que si quiero universidad sí que me acuerdo que funcionaba así mm. que era para una mala ser, y no debía ser sí debería ser llamar a, a la policía y no sé incluso además antes tiene que llamar al rectorado para ver si dan permiso a pasar en a la policía ese caso, en ese caso eso sí, es claro claro la policía no podía entrar en el recinto sí o a lo mejor llaman para la policía pero para informar a un sabido que no pueden entrar para que estén al, alrededor por lo que sea hasta que les den permiso es igual es eso sí pero vamos sí sí que es verdad sí, pues A mí, este hombre en ese caso, yo estoy exclusivamente para si hay de algún, veo de alguna cosa gorda, llamar a la policía, pero yo no puedo hacer nada. Y después contaronme, eh, me acuerdo que me contó un, uno que estaba estudiando para Segureta, decían, tú, si vas a un sitio cualquiera y quieres robar, o sea, un supermercado, O tal, se roba tranquilamente, eh, te viene Segureta. Y, y te va a decir ha gustado el favor de venir conmigo y puedes decir no, no me da la gana y entonces es él podrá insistirte pero tú podrás insistir también menos que no te da la gana y, y puede intentar agarrarte si lleve poco poco poco listo, poco fino porque entonces en el momento que te tocate tú adviértale eh, que va, que va, que va <risa> <No>. <risa> Elíseme. Dice, tú cuando te pases, si alguna, alguna vez te pases, tú adviertes ahí. Digo, ¿Estás al 100% seguro de que tengo algo robado? Porque si no, se te cae el pelo en el momento que te toque. O sea, tú puedes poner un, una denuncia y tal, el pierde la, según me comentaba en aquel momento, claro, esto fue muchos años, no sé si la ley sigue igual, pero, pero bueno, que podía meterse en un jaleón muy gordo. y para el tema de del llevate a un sitio aparte y tal que eso por lo visto que como mucho pueden llamar a la policía porque lo fue un policía un policía sí que eh, sí que puede pero pero un segureta para ser que no una cosa muy curiosa o sea los seguretas son gente que sencillamente está ahí para atar, como para, para imponer para que se vea algo pero que no tienen una función para ser según lo que me contaban una función real de más allá de la de simplemente vigilar pero no o sea, pueden actuar al final más. parece como lo típico habitual lo que había antes del vigilante de obra o algo así sí, que, sí, era sí, un, sí, sí. que era un que era normalmente pues un obrero así más llámale que a lo mejor tenían peor considerado cara al trabajo que tenía alguna lesión que a lo mejor tenía una, un problema en la pierna en un brazo lo ponían como de vigilante de obra eh, y, y sí sí así, no que ahora sí, sí que era muy común además que pues en los 70, 80 que pusieran a los primeros 80 sobre todo que pusieran personas de, de los barrios gitanos, de acuerdo, bueno, ponían sí. muchas veces vigilantes de obras, además porque Eso siempre Eso Sí, sí, había pasando. Sí, sí, sí, sigue sigue pasando, pasando. ¿no? sí, sí pues estos los vigilantes que realmente se aguanté, la única atribución que tenían es pues estar ahí mirando a ver uh -huh. qué pasaba, a ver si tal y con mucho decir ahí, hoy chala y no se puede entrar, pero si te entran pues sí, Claro, claro. De hecho, bueno, eh, no he tenido tiempo, fue pues, tan habido fue el anterior. que nos sentamos aquí unos cuantos de la cuca a ¿no? hacer un especial y al cuarto me que creo no estoy seguro me parece que fue que fue el drogas el de, el de los de mierda el que nos puso un tema de un grupo llamado eh, vigilante gitano que bueno la coña de que puede ser que en determinada esto en este España que lleva bastante habitual que por ejemplo en una obra el, el, el promotor el constructor contrate a un, un, un gitano para vigilar Porque yo la única manera de es que el resto de, de gitanos no asalten en, en la zona, no asalten. Obviamente me imagino que no valdrá con, con contactar a un No, un será eso. Y luego a lo mejor también, pues, como todo, todo, esto, todo esto que sacas de escombro, que a lo mejor muchas cosas puedan aprovechar para, yo que sé, algo de materiales, de un edificio que tiraste, que a lo mejor tal, pues a lo mejor de, como dejar un poco el permiso para que recojan ellos todo. ...probablemente sí. también habrá algún tipo de acuerdo así... ...pero sí que es verdad que era muy común... ¿eh? ...lo de sí, sí, bien, de la barriera... ...parece así. que sigue, sigue el tema... ...pero bueno, volviendo a lo que tal... ...pues yo pienso que la... ...el fecho de... de la policía informado en, en... ...en estos... ...grandes eventos, en estos sitios específicos... ...como estaciones, aeropuertos y tal... ...no se deja de tener una... ...una función estética... ...una función que me imagino que para ...para la mayoría de la gente será... bueno pues tranquilizadora decir, bueno pues hay muchos maderos a mí personalmente por lo contrario <risa> me pone muy nervioso uno porque bueno me pone nervioso ya por sí cualquier persona que lleve un arma no sé que me esté apuntando con un ¿eh? con un arma, en este caso con un arma de fuego se pues me pone nervioso porque oye, pues, cualquier allí es susceptible de que se paldeos pero después también por el hecho de que oye pues que me da miedo la situación de oh, joder, si tanto madrugada será que tienen miedo de algo no aunque sepa que, que de, posiblemente sea todo una cuestión estética una cuestión de escaparate pero bueno y así no la yo qué sé pues digamos que, que el mío cerebro reptiliano emocional todavía es se todavía sigue dando ahí un poco de un poco de yuyu Nada más que bueno es, no es de extrañar viniendo un tipo que pisa la hierba. Ya es caro. Este es su prudencia, eh. Os con, contemos la vez de la, bueno, esa fue muy buena también. Eh, una vez que hay mucho tenía yo que trece catorce, sí. Igual ya tenía quince porque acuérdome que hay que reconocer que llevaba un pintes, que si bien hoy en día yo cuido que ya cambiaron los tiempos y que que bueno, pues, si nadie sorprende una persona con pintes un poco bueno pues heterogéneas en algún momento todavía sí, todavía sí y bueno, se sin afeitar y, y así con unos trazos un poco raros pues llamaba la atención entonces yo un día sencillamente a y, y yo te pues para la biblioteca al Fontán ¿eh? y pasar por delante de lo que llegue el centro comercial Salesas ¿eh? porque iba callejando para allá, por el centro bien y tal Entonces venía unos un par de maderos, me dijeron ¿dónde usted tan rápido? Y yo dije bueno en realidad no muy muy rápido, pero bueno voy para la biblioteca y uno de ellos dijo sí para la biblioteca, <risa> y bueno, pues, pidieronme la documentación y tal y estaban haciendo esto que digo que no me acuerdo cómo se llama los ...como pedir por radio ya era unos números del todo dni supongo que será para comprobar, a ver si intenta algo tuyo y tal... ...y como que no conectaban... ...entonces bueno, después de un pedazo ahí de pie... ...dice, ¿les importa si me siento en este banco? ¡No! O sea, no, no se puede sentar... Y ...bueno, bueno, pues ah, está... Yo y yo a pie, claro, toda la gente pasaba mirando tal Que a mí yo no soy una persona que tenga ningún tipo de, de vergüenza por esas cosas Pero yo me llenaba, digo, eh, para en aquí a uno que tenga, yo que sé, pues una imagen social o lo que sea Y acabaron con ella Porque claro, oye, toda la gente mirando oh, murmurando y tal Mira, Y tú, <ríe> ¿sabéis lo más gracioso de todo? Que cuando había pasado ya no sé cuánto tiempo, no mucho Igual 20, 25 minutos y no consiguen conectar ...danme el carnet y dicen, ande, circule... Pero, ...pero bueno, claro, yo en ese momento no lo dije... porque pues, eh, ¿eh? Si, si yo fuera una tarra, eh, que, ...que, que, porque ahora mismo no furrula la radio... ...eh, medir ...pero por favor, qué vergüenza, ¿no? Pero ...no lo dije, porque de, de, de, quita para allá, ...que luego, entonces igual me tienen aquí más tiempo... ...pero, podía haberlo dicho y, y hostia... O peor todo normal, ¿no? De todo yo creo que el, por lo que estoy viendo debe ser de las personas más más paradas por los por los cuerpos de seguridad o sea, de todo de toda Asturias. O sea, pero mucho, eh, mucho, mucho, flipáis. O sea, eh, lo que pasa que eso sí, por ejemplo, yo qué sé, pues pues nunca no me registraron y estas cosas que otra gente que conozco sí pasó, pero de para mí para pedirme la documentación ya vos pues digo que hay muchísimos años que que ya no, ¿eh? Pero Bueno, no, muchísimos no, porque lo del, lo del, lo del cuando pisé la hierba fue, fue leño, pues pasado, me parece. O sea ya que tampoco hay tanto tiempo. Pero, pero hostia, sí, sí, sí, eh. Hostia, cuando te sales un poquillín de la tal, menuda. Bueno, ¿cómo lo ves? ¿Ponemos un cantaro? Yo creo que sí, ¿no? Sí, vale. Voy. Siento lo murrayero, eh. me el de Sabina. Y, y no me gusta Sabina eh, y, no, y no me gusta Sabina pero bueno yo he de Madrid no nah, pero ese ese cantar y más a mí no me gusta sí no no es que no es más es mucho mejor eh, para eso poner esta esta era mucho mejor para eso la de todo, la de esta represión de una playa no la otra la de no, todos playa. los paletos fuera de Madrid de alguna Así no esa está muy bien esa es una canción de los ochenta que era todos los palitos fuera de Madrid estaba bastante no de era no recuerdo el grupo pero pero vamos ¿Eh? sí que fue muy fue muy mítica en su momento ¿eh? bueno yo voy a, voy a buscarla como se tiene te te una ah, pinta tiene una pinta así como en plan si fuera los en vez de los los Nicky's, puede que le imita una cosa más más punk uh -huh. estos son como una especie de yo creo que para mí eran medio fastistas también pero eran eran como más cañis el aspecto no tiene un un aspecto que, que yo creo que te, te, igual te hace gracia si no conoces Sí, sí. Vamos a mirar, a ver, hoy antes que empiezas son la pimpinela, que yo lo que había aquí puesto en el tal. Eh, a ver, todos, todos los, los paletos. paletos fuera de Madrid. Sí, si sí, empiezas a, a poner ver. todos los paletos te vas a salir. Todos. Los paletos. Con poner paletos yo llego entral, ¿eh? A ver. Vamos a ver. vamos a ver qué pasa sí se sí, pone la segunda... pone la, la segunda fuera de Madrid vamos a ponerlo por cierto que ponía el segundo porque tiene muchas visiones el primero a lo mejor es, es, como es de hace menos igual no se ve allí ni Ponle vale. el segundo por cierto que contamos pues, en esto de, de, de Paletu de provincias en, en Madrid venga vaya una, una mía <ríe> eh, y es que... Eh, yo de esta vez ya no pues esta vez ya era menos Paletu pero de la otra vez Yo como quedé tan flipado con lo que vi del atasco de por la mañana ¿eh? Eh, Por la tarde yo qué no sé Si yo tenía el tren no me acuerdo ya la hora, las seis y media Y el rollo el que tenía que ir acabado a las cinco y media Yo no me fiaba de que en una hora pudiera estar eh, poco coger el tren Y entonces pedí un taxi Que ni siquiera lo pedí en el momento Sino que de ese aviso, o en la recepción del sitio del que estaba Que para las cinco de la tarde que me pidieran un taxi Para que tuviera ya las cinco Entonces yo salí, monté en el taxi y, y, y dije al, al chaval que conducía Digo, lléveme a la estación del tren según segundo para allá Digo, oye, ¿más o menos cuánto se echa? me lo primero dice, no o sé, sea, a ver, ¿a qué hora tienes el tren? Pensando en más chino que diría, oh, si me dice que lo tiene enseguida Pues como si me salto los límites y tal digo, No, pues sí sin media Y quedó mirando para mí no menos si se, se tardan 10 15 minutos yo, ah, bueno bien bien no es igual <risa> tira para adelante y confesélo lo digo yo es que la parada que pedí un, un taxi por hoy media primero porque tenía miedo de no llegar pero bueno eh, ya ves cosas de, de provincia los 15 minutos y en ese momento de bueno a ver 15 minutos si no se pilla atasco tengo desde aquí tengo tardado una hora en llegar digo, Bueno, entonces si bien en pedirlo con tiempo no Y me dijo sí sí se si podía sí <risa> de hecho ya más tarde <risa> sí, sí. Y entonces en ese momento yo, va ah, este ya comprendió que yo soy un provinciano... con lo que mi vecino quedará un rodeo tremendo y no no no tengo ningún rodeo eh porque yo hay una cosa que tengo yo soy de toda la vida muy aficionado a los mapas yo cuando voy a tirar a un sitio, tengo que un sitio pues, también eh yo tengo que mirar el mapa y entonces más o menos yo sé que me llevo por el camino más más corto porque ya ya tenía mira el plano de Madrid ¿eh? y más o menos vi por donde me llevo y digo bueno me bastante bastante bien yo tengo orientado orientados estas a estos a que van así GPS que alguno no cae Hostia. exactamente la calle que es y los tengo orientados para que sí, por a a mi, zona a a y mí. digo vete por por dónde vete por y dice bueno ir por tal y alguna y digo no vete por por este otro lado y sí sí saber lo que me pasó la otra vez <ríe> Monto el, el día Llegué y tal Coy uno que me llevo al hotel Y a siguiente por la mañana Monto y tal y lléveme a tal calle número tal Baja, y eso me cae ¿Qué cojones es? ¿Un gesto un taxista? Sí, en no, Madrid pasa mucho A ¿eh? un oh, dios, por pues poner el GPS O llama un por radio compañeros y que te lo explique A mí que coño me preguntes buscaron en la Wikipedia <risa> verme como una cara de cabreo Esta vez pasó otra vez, igual, pero esta vez fui yo más listo, ¿eh? Y ya en el plano que podía haber por ahí cerca, que tal? Oye, ya me a si tú queda, veo que queda así, digo, suéntate el club de tenis de tal, ah, sí, sí, bueno, pues está al lado, a la tira para allá, que de puta madre, ¿eh? eso sí, joder, oye, y me, que otra cosa que me pasó, oye, que intenté quitar el, bueno, el soltar así, el... ninguna palabra en vez de rastoreta, oye, que no fui quien? no acabo con las malas pues qué porque intentaba hablar castellano pudo y acabo con las malas y se me escapó un ye a este ye y pedí un besín de agua y... ah, yo el ye digo decía lo dando clases en Madrid eh sí, sí o sea yo no falo historia pero las palabras que uso usamos es igual allí joder. y nunca decía he estado he ido eso nunca <risa> o sea para explicar historia que da, debía chocar bastante porque usas mucho el el pretérito perfecto simple y luego algunos lo acaban usando alguna vez para hablar contigo joder cosa no? <risa> ¿Difundí eso ahí? ¿no? ¿Sí? <risa> no, no, yo, bueno, no me dio tiempo de difundir nada pero bueno, si sí quedan en algún sitio y me quedo mirando ese error por ejemplo en el bar, cuando pedí un beso de agua quedaron menos para mí y tú que no iñeren más de leños que no nacen dando algo que, que tiraba para atrás <risa> pero vamos que yo para tanto los también los con ustedes pero bueno, ¿eh? Bueno, vamos a poner a cantar, que tengo yo ganas de eso De, de sentir eso de, de todos los paletos Fuera de Madrid Te va a llamar la atención el estribillo, ya verás a eh. ver. Son nikis puros, pero en plan cañí Bueno, pues nada, vamos a, vamos a empezar Más pop, a, pero son cañí A subir, subir aquí el volumen Ay, Que me parece que ya sí, está Sí, ya está Y venga, vamos a ver lo que salta Venga, solo falta que tengo publicidad, pues no creo Hasta No un tiempo de tener publicidad ¿Cuál es la del mundo en una nación con una autonomía llena de peches porque se unan los de Vallecas Orcasitas, Calabanchel Pan Bendito, Parla, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes Getafe, Latina, Cascorro, Barrio de Salamanca Barrio Lucero Oporto, Marqués de Vadillo, Algetes, Escorial, Villalba Siempre querido vivir en Madrid Me Está todo lo Bueno, y sigues aquí sintiendo Radio Kuka, Radio Kuka en el 107.3 de la frecuencia modulada, la radio el libre de UBIU. Eh, ahora mismo esto seguramente si estás eh, sintiendo el podcast y si descargaste el, el podcast de, de internet, eh, bueno, pues tú no notaste absolutamente nada. ¿eh? Pero esto es una mentira como la copa de un pino, porque... porque eh, Pasó un rato que no, se, que no se grabó, tú no lo notaste porque yo ahora voy a llegar a casa ¿eh? y voy a cogerla, a cantar ese chungo de los paletos, el Madrid y tal, y voy a ponerlo otra vez y voy a pegarlo como si, ¿eh? como si no hubiera pasado nada, pero sí si pasó, sí si pasó. Eh, si pasó, y ahora tengo un teclado en las piernas y bueno, pues una serie de cosas. Por cierto, no puedo después de sentir este cantar, ya vamos a ir terminando, porque yo pienso que ya estamos un poquiñín cansados la gente que estamos que estamos aquí, pero no puedo recordarme ¿eh? de, de una vez en que, bueno, pues en los mismos tiempos mozos en los que yo era skinhead, pues yo tenía también amigos skinheades. Y, ...y entonces, es, bueno, pues... ...en aquellos tiempos nos a, a unos skinheads... ...con los otros skinheads que llenan nazis... ...y entonces una vez, ¿eh? en una visita del... De, en, una visita, ...en un partido del Sporting contra, contra el Atlético Madrid... ...pues vinieron unos cuantos skinheads de esos del Frente al Atlético... ...y entonces, bueno, pues yo tenía un... ...un amigo skinhead en Gijón... ...que era el... ...bueno pues casi que... ...a ver, él, él pasaba de, de ideologías... ...eh, pasaba, iba pasando un poquillín de ideologías... ...hombre, pues era antirracista y estas cosas... ...pero tampoco tal... ...entonces él lo que tiraba mucho ya era el, el espíritu skinhead... ...entonces decía él, a ver... ...estos si son verdaderos skinheads... ...pues oye, podemos ir a hablar con ellos y no pasa nada... ...y entonces bueno, pues nada, fue para allá tal... Totalmente, totalmente, sí, sí y él fue para allá y bueno, empezó a hablar con ellos y tal Y entonces ellos sacaron enseguida a reducir sus ideas racistas y nazis Y, y preguntaron y él qué opinaba Y él dijo bueno, ¿tú, tú dónde y es? Dice, bueno, yo obviamente, en Madrid y tal se pues yo opino que ...que del guión para ...del guión como mucho para abajo... ...esto es una panda de moros... ...y lo que habría que hacer por allí sería... ...exterminar como mucho... ...conservarlos algunos en campos de concentración... De repoblar... ...con verdaderos europeos del norte y tal... ...y claro, imagínate los, los madrilanos y ellos ...hostia, pero tú tú, tú y yo es mucho más nazi que yo y tal... Y yo, ...no, yo de nazi no tengo nada... ...lo que pasa que yo... ...oye, pues las razas puras y tal... ...y estas cosas... Ah, pues oye, que en fin, ¿no? Acordéme de, de aquella ahora sintiendo a, a... Por ejemplo, yo que sé, el, el tipo este que sale en el vídeo, yo, yo cuido que sería un candidato a un, a un campo de exterminio de estos, incluso en la Alemania de los años 30, ¿no? Pues la verdad que sí, no pero... No sé, no sé, igual sí, ¿eh? Igual sí. Pero bueno, en fin... Bueno, no sé, queréis despedir vos pues, de, la, de la sentencia. A ver, por Rayero, ¿qué tienes que decir claro, a la sentencia? No, a mí no me tocó yo, yo era muy más todavía. Yo era muy más todavía. Pues yo tampoco, pero uf, no sé, ya era muy utopía, pero ahí, ahí, ¿eh? ahí andaba, yo debía tener 13-14 años, me parece, porque sí que hay gente, incluso en esta radio, que más o menos, se ve, pues sí, puede ser guapamente 89, sí, sí, sí. Oye, ya vinieron muchas veces, hoy, Ya echamos aquí tatulios muy muy largos, hablando de, hablando de aquellos tiempos, ¿eh? de los tiempos en que los violentos tenían razón. ¿Tienen hasta tan osmitado los, los años aquellos? <risa> que es mentira, ¿eh? de aquellos, que yo mentira, es razón ninguna, pero bueno, <risa> queda muy guapo y muy muy rimbombante ¿eh? pero bueno, bueno, eh, Zagaratu, tú. Eh, al final ves que hasta el final decís que no. Ah, bien, bien, pues muy bien. Bueno, Morrayero, ¿qué? ¿Anime este a hacer el programa o...? No, no. Ahora ya, o si ya, ya no. O ya, o ya no hay programa. Bueno, María, quedas encargada de lo de hacer la, la pintada esa, ¿eh? Quiero, que, quiero una semilla de, de, de alguna pared de Echinautla con, con una pintada que ponga Radio Cuca 107.3 o no sé, algo así. ¿Eh? su algo que puede haber la pintada a ver no, no no sabe, joder, pero bueno, un poco de imaginación algo tu programa, ¿sí? con mi programa sí, sí. bueno, anda bueno, pues pon eso de sienta, n2, www.radiocuca.org no sé, a ver tampoco sé cómo llega la, la política de, de pintar que aquel sitio bueno, no sé, oye como veas, ¿no? ¿eh? De todas maneras. A mí lo que importa es saber si en Guatemala, es Guatemala ¿no? el término, en es que el, que el es término. Más, Bueno, anda. Si término solo, o si yo... Yo viví muchos años con eh, una venezolana bueno, y no escuché en mi puta vida, ¿eh? O no, sea hostia pues yo que sé para pa revuelta y tal conocía otros términos la balancera eh, otras movides, pero pero eso de guarismo por ejemplo no lo sintiera nunca no, no, <risa> bueno anda está bien bueno que, des que desencargada de eso también maría venga eh, bueno lo importante lo realmente importante en este en estas situaciones Eh, y oh no, hostia lo que voy a tener que trabajar para pa, pa cambiar todas estas cosas eh, y ponerles curiosos en, en eh, para editar para editar y eso que yo no doy en un lodito. pero bueno oye sé que edita lucedita edita. Eh, no la que quería poner y era esta que es la que la que yo pienso que eh, que tengo que dedicar a todos los, a todos los sintientes cuando termino el programa a todos los sintientes y, y a los mis compañeros de esta noche eh, un saludo enorme por con otro otro para pa, pa hacer otro por maría que fue la única que se me metió al, al chat esta esta noche pero por supuesto que a lo mejor hubo más gente que sintió esto en directo a través del 107 y seguramente habrá gente que sintió también esto en directo a través del www.radiocuca.org y habrá mucha más gente que lo sienta a través de la descarga del ¿eh? archivo .org, de eh, el podcast y a todos esos eh, nada más vos tengo que decir una una cocina ¿eh? que el jueves que viene Me quitaremos Y que espero que vosotros te hagáis también ¿eh? No vos deseéis coyer Que no vos cojan Y oye Tiene vida propia y va cambiando Según convenga tener biografías En la enciclopedia Limpiando total Para que no vuelan los hechos Que nunca es bueno que la gente sepa que reyes y presidentes Son y serán por siempre Grandes figuras incuestionables ante De hay que doblar el espinazo Chaconazo. Besar su mano, honrar su sable. y que, que Dios, Dios les salve Por eso nunca conviene olvidarse de nadie Ni hacer memoria E intentar averiguar la verdadera historia y Cuanto más arriba y, y más, más atrás, atrás Mira y, y verás Cómo te sorprende el poco disimulo con que todo el mundo Cambia de chaqueta, mata. Pero nunca de gallumbos Y todos a pisándote la chepa trinca, malversa Que siga el paso doble, la cuerga flamenca grita con ellos, ¡viva las caenas! Rompe ya tu silencio Dale duro al que te dio primero Únete a la disidencia Piensa y que no te cojan Que no te cojan Que no te cojan Que no te cojan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 We're